La zona cero Here comes, comes zona cero en la rosa 200 que comienza ya mismo Comado Martínez Amado eh, muy buenas que tal Buenas noches Hola bella También con Manuel Carvellal, no te voy a decir buenas noches, sí, buenas tardes, Pero, bueno, días, buenas tardes buenas o buenos días. Oye, que tú, eh, ayer ya está en la página web, en 0es en la sección dedicada a los rosados pintos, le dedicamos mucho tiempo a Julian Assange, mucho tiempo a Wikileaks, y tú también lo has hecho, ¿eh? Sí, sí, yo soy de los tontolabas, que se creyó de que había ahí una bomba informativa y me tiré toda la noche. No, bomba informativa Y revisando archivos con un cretino. A mí esto me suena. Yo esto ya lo he visto. Claro, claro, ya lo había visto. Lo y has lo... descubierto que lo pusieron todos los informes y toda la información que sacó Wikileaks, pero es mucha más información de la que nos eh, creemos y que tuvo repercusión. Es que porque ha habido muchas cosas y... De miles de documentos. Claro. claro. es que nadie se ha leído todo lo que ha mm, filtrado. Ni uy. ellos, eh, ni Julián Probable, Assange. Eh. Probablemente. Entonces, cada vez que te metes ahí a hacer un repaso, pues está bien porque descubres cosas que no... Que no, que no habías visto antes o de las que no eras consciente y hay muchas cosas interesantes sobre la Iglesia de la Cienciología sobre grupos sectarios sobre conspiración pero sobre ovnis y sobre Castaneda ya no te puedo decir nada, que no hay no. ni una palabra Juan José César muy buenas ¿qué tal? Hola, muy bien también te escuchamos ayer y ya se puede escuchar en www.onda0.es en la página web hablando sobre Jesucristo sobre el origen del cristianismo el origen de lo que tenemos eh, ahora mismo sí comenzar la Semana Santa Que era entonces la Pascua Claro, el, el triunfo del cristianismo Que para mí, ya digo, es una de las etapas quizás más intrigantes que, Casi más que la propia figura de Jesús Porque siempre creo que nos quedamos un poco en el bucle de la figura Y todo lo que ocurre después Es francamente interesante y además tuvo una evolución muy errática. Podrían haber sido las cosas de una manera muy distinta, ¿no? Aun siendo Jesús quien pensamos que es, podría haberse quedado en una anécdota, una página perdida de la historia. Y tenemos también con nosotros a Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, nos vas a hablar, entre otras cosas, de ese millonario que ha visto la luz. Mm. Ha tenido una iluminación y ha descubierto lo que todos eh, sufrimos. Por su culpa. Bueno, lo, lo que lo que plantea es por, por, por la culpa de los suyos, entre ellos él. El... Bueno, lo que lo que plantea es tremendamente interesante y lo bueno es que es que viene de, de alguien que, que no es un marginal del sistema, sino que es el el líder de uno de los más importantes fondos de inversión del mundo. Hoy vamos a conocer algo más sobre eso, pero indiscutiblemente ha sido una de las noticias de la semana. Una semana en la que, por primera vez, hemos conocido una fotografía de un agujero negro. Ha sido una noticia eh, importantísima, porque todo el mundo que ha visto esa imagen, esa fotografía, dice, hombre, un agujero negro, se sabe a la perfección. Nos la pueden haber colado como quieran, pero bueno que lo importante... Bueno, ¿Qué, eh, ¿Qué opinarán los de la Tierra Plana de la Fuente sí. del Agujero Negro? <risa> y de la expedición de Greenpeace que ha comenzado hace muy pocas horas que va de polo a polo y que matar, necesita que se a caer. Eh, la esfericidad de la Tierra que... joder... ¿Se van a caer? Sí, sí, sí. ¿Cuándo lleguen al borde? ¿Qué pasa? Eh, pues pues, pues aquí. <risa> como todos los bordes, sí. a, a caerse, a tropezar. Pues trobar. mira, te podíamos haber mandado a ti Conectamos bueno. con ellos y que nos lo cuenten, a ver qué se encuentran. Los de la Tierra plana pensarán que el agujero negro es blanco. No sé, porque sí, van al sí, sí. contrario. Claro. Homo luzonensis. Así se llama esta nueva especie humana que se ha encontrado en una isla en Filipinas. Eh, la isla eh, precisamente se llama así, eh, Luzo, la isla de Luzo, en la cueva de Callao, una cueva con un nombre muy español, muy madrileño, que lo identificamos y que tiene mucho que ver con eh, el pasado y eh, con la historia. En la cueva de Callao, en esta isla apartada en Filipinas, han encontrado los restos de lo que ya se ha determinado que es una nueva especie humana. Una nueva especie humana, bueno... Muchas preguntas, pero como el hombre de flores, también eran chiquitines, ¿eh? Sí, sí. Y esto se lo tenían callado. Sí. Hasta, oy, ahora. Oy, oy, oy. <risas> Hasta ahora. porque Pero es uno un parar. A mí esto me encanta. Nomino de pasión. Sí. A mí esto me encanta porque, salvo, salvo Mado, que es la más jovencita, yo creo que todos estudiamos, bueno, quizá Miguel, no lo sé, Ajá. todos estudiamos en el colegio aquello de que la línea de la evolución era una recta ...uniforme que iban pasando los ciclos... ...que si el astralopithecus, el neardentalensis... ...el erectus, el sapiens, etcétera... ...pero de un tiempo a esta parte... ...pues los pobres paleontólogos se vuelven locos... ...intentando encajar el puzzle para hacerlo coherente... ...hasta que empiezan a aparecer piezas y piezas y piezas... ...que no solo no encajan en el puzzle... ...sino que forman parte de otro puzzle distinto... ...y hasta ahora llevábamos cinco, ya... ...cinco líneas evolutivas de nuestros antepasados paralelas cuando en principio hace no tantos años no se crea tanto, que eran, claro. eh, eran dos eh, y estaba aceptado bueno, relativamente no nosotros, los homo sapiens, el sapiens el hombre cromayón y los inandertales eh, eh, y esas dos líneas eran las eh, fundamentales tú imagínate que Darwin levantase la cabeza iba a flipar sí, sí, es decir, sí. pero bueno, ¿esto qué es? no se puede dejar solos pero más complicado lo tenían todas las opciones, eh, o las teorías, o las hipótesis que planteaban todas las iglesias creacionistas del mundo. Porque para ellos Dios interviene creando al hombre, al homínido, al humano, a su imagen y semejanza, claro. Ahora ya no sabemos cuál de las seis humanidades es la que está hecha imagen y semejanza de Dios, dónde la creó, cuándo, en qué momento interviene, porque, como decía, hasta ahora existían eh, más o menos aceptadas Los, la, la línea de los neardentales, los denes, denisovanos, esos pequeños hobbies de flores, el erectus y el sapiens. Y ahora, según esta información, tenemos que enfrentarnos a una sexta humanidad, a una sexta línea evolutiva. En, en un artículo del país usaban una frase que me, a mí me, ha, me ha llamado mucho la atención. Decía, cada uno de estas líneas evolutivas representó un experimento evolutivo más o menos exitoso este experimento evolutivo es muy sugerente pero lo que ocurrió en concreto es que en esta cueva de Callao en Filipinas se descubrieron 13 huesos huesos y dientes que no pertenecen a ninguna de las humanidades conocidas hasta ahora que se han datado en 67.000 años de antigüedad en la isla de Luzón por eso de ahí el nombre de Homo Luzonensis No es posible por el momento... ...por el momento porque habrá más descubrimientos... ...seguramente en un futuro cercano... No es posible saber cómo era su aspecto, cómo era su rostro, porque no hay fragmentos del cráneo entre esos huesos. Hay Tampoco huesos es... en de dedos, en de pies y algunos dientes, y algunos sí, dientes pero los muy pequeños. Para... Claro, hay, por ejemplo, un fragmento de fémur, pero que está partido, que no está completo, por lo tanto, no, no pueden eh, aventurar cuál era la estatura más o menos de esos huesos. Que individuos. no pueden construirlo completo. Exactamente, son muy poquitas piezas, pero eh, por los dos premolares y los tres molares que, que sí se han encontrado, sugieren que Podría tener un aspecto más o menos similar al Homo floresiensis, a ese a ese pequeño hobby de la isla de Flores. Pero esto plantea muchas historias, una serie de enigmas realmente complejos. El primero, ¿cómo llegaron hasta allí? Porque según las investigaciones científicas, la isla de Luzón hace por lo menos dos millones y medio de años que es una isla. ...que está rodeada de, de agua... ...por lo tanto, o habían desarrollado un sistema de navegación... ...o llegaron antes... ...lo mismo que pasa en, en la isla... ...en la isla de Flores... Que ¿También? el enigma es parecido, eh, claro. y se plantea un enigma parecido porque no se sabe de qué descienden, se cree que del homo erectus, eh, por un parecido y por una lógica. Pero ¿cómo, claro. eh, ¿cómo llegaron hasta ahí? Eh, porque evidentemente tuvo que ser por mar, tuvo que ser por navegación, la navegación es, está vinculado a seres inteligentes, ¿no? Ya, ya se había encontrado en un valle cercano a, a esta cueva filipina, en el valle de, de Cagayan, herramientas que delatan la presencia de homínidos, pero hace por lo menos 700.000 años. O sea, nos estamos yendo todavía más atrás en el tiempo. Así que hasta ahora, digamos que la comunidad científica oficial, convencional, está barajando... Tres posibles explicaciones. La más plausible es que esta especie descienda del Homo erectus, el, el primer homínido que salió de África y que pobló Asia hace um, casi dos millones de años. Seguimos con el mismo problema de cómo habrían, llegado, cómo habrían llegado hasta allí. La segunda opción es que esta especie de nueva humanidad provenga de una oleada que salió de África antes Que el erectus, posiblemente los australopithecus, aunque tampoco hay fósiles por el momento para, para sostener esta hipótesis, pero hay un investigador bastante polémico, eh, un paleoantropólogo estadounidense, Eric Trincaus, que ya en su día alarmó cuando hizo una valoración... De... Ojo, eh, Trincaus ese es polémico, sí, efectivamente, claro. Ese es polémico, pero... Todo lo que ha dicho el tiempo ha demostrado que es verdad. Eh, porque casi todo lo que sabemos sobre el pasado de la especie humana, de las especies humanas, casi todo lo que está aceptado ha partido de sus comentarios. Es importante y él ya saberlo. Lo, ya ¿eh? lo hizo en su día con, con el hombre de flores, sugiriendo la posibilidad de un nuevo paradigma, de que hubiese surgido ahí esa, esa humanidad alternativa que fuese fruto de, de malformaciones, claro, él plantea que en una isla probablemente hay muchos más problemas de endogamia, de, de que eso genere una, una evolución con, más problemática, digamos, ¿no? con, con malformaciones genéticas, pero los hechos es que nos enfrentamos a un nuevo enigma y a una nueva revisión de los libros de texto que no será la última probablemente, y a medida que avancen las excavaciones se encontrarán probablemente más elementos que permitan reconstruir con más claridad a este, a este personaje pero a mí no me extrañará nada que dentro de unos años volvamos a, a plantearnos que haya surgido otra humanidad en otro lugar con lo cual Lo de la intervención de Dios ya es un poco más complicado, ¿no? Pero, ver, eh, quiénes, salvo, salvo que no haya cinco, ¿no? Claro, bueno, sí, el, claro, el, uno por, por cada especie. el panteón ahí de Odín sí, y sí. todos sus. Eh, el, ¿Tú, tú eh, de quién eres descendiente? ¿A ti quién eh, te hizo? Claro, es que si hay, no, vamos, el está. dios denisobano, de los denisobanos, eh, tenemos un problema, es que sería ruso. Porque está en Rusia, en el pues antiguo maravilloso, fíjate, pues, sería, oye, sería pues un no. dios chamánico. No pues si se lo animal. digas a Putin, que rápidamente se lo, lo aclaro. <ríe> Historiador Juan José Chizoro, ¿qué piensas? Pues no sé, yo me quedo un poco de momento que, que creo que tendremos más descubrimientos porque tampoco se ha excavado tanto eh, Asia como ha ocurrido con el resto de Europa, con la zona más de, de nuestro entorno, con lo que ha sido sobre todo África, que como era la cuna de la, de la humanidad, pues ha sido donde más recursos se han invertido para. ya además ha habido toda esta franja del RIF ha sido muy productiva en hallazgos, entonces bueno, y también allí estuvo la colonización, entonces bueno, ha ayudado mucho a, a aumentar mucho el registro fósil de la humanidad en esas zonas. Así que ahora que se empieza a explorar mucho más Asia, pues tendremos más descubrimientos. Llama un poco la atención el tema este de la, de la estatura, porque bueno, podría explicarse quizás porque tanto en el caso del hombre de flores como este en la isla de Luzón, al ser precisamente islas, el hecho de que un ser humano... Eh, tenga más baja estatura, también se supone que consume menos recursos, necesita menos energía una. para vivir. Entonces, al estar en una isla... Uno seguro, se, se dice que podía medir Claro, ¿no? creo que el hombre de flores estaba en torno a uno veinte. Sí, una cosa sí, así, éramos me parece, ¿no? Aunque sí. bueno, como solo tenemos en la mayoría de los casos un especímen, claro. pues no sabes si precisamente claro. si es la norma o es la excepción y tal, ¿no? Pero bueno... Lo, lo interesante es que si eso es así, se podría explicar, si esa es realmente es la pauta de la altura que tienen estos estos seres, eh, nos podemos encontrar con eso, con que al ser en el entorno de una isla, pues se han adaptado mejor a un... donde no hay tanta variedad de recursos y, por lo tanto, esa estatura ahí le supone una ventaja adaptativa. En otros entornos de otro tipo, ser más alto, pues te hace incluso, pues eso, que, que puedas sobrevivir mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí, que iremos a más... A más y luego... Eh, también es bueno de pensarlo desde el punto de vista de la ciencia, quiero decir, eh, por muchas veces que se habla de la ciencia ortodoxa y oficial, pues está abierta que hay nuevos hallazgos y los trata de encajar como puede, ¿no? Luego ya hay un poco el gusto de determinados paleoantropólogos que tiendan más a una línea única o más o menos o dos líneas con muchas bifurcaciones o esta posibilidad que se abre ahora de que realmente haya ensayos ahí como autónomos que van saliendo esos nuevos especímenes y tal y luego pues no consiguen consolidarse en el tiempo es otra especie de, hay de evolución múltiple no que, que según lo, lo que leía hoy en, en diversos periódicos hay un, eh, un pequeño conflicto ¿no? entre, entre diferentes especialistas y es el misterio eh, respecto a cómo llegaron a la isla ¿no? y hay, hay quien defiende que, que quizás podrían ser capaces de construir algún tipo de embarcación muy primitiva y hay quien defiende que en realidad lo que no hicieron más que, que asirse o utilizar pues una serie de hojarascas y, y, y ramas que, que pululaban por ahí y gracias a eso pues consiguieron consiguieron llegar a la isla ¿no? es decir hay esa polémica entre los que defienden que que de alguna manera fueron capaces de crear algún tipo de embarcación y los que defienden que en realidad más bien se se lanzaron a las aguas y utilizaron ramajes y hojarasca para llegar a la isla. Luego aquí, por lo, que, bueno, por lo que han comentado, yo no sé si lo ha dicho Manuel también, que no se ha encontrado el ADN, no se ha podido recuperar no. el ADN. entonces claro, no, no, no, sí, sí, sí, de ADN porque no son suficientes eh, los restos o no estaban eh, suficientemente bien conservados. Claro, entonces, como ya estaría degradado, eh, es una pena, porque con ese ADN sí que se puede rastrear un poco eh, ciertos vínculos biológicos con otras especies del entorno. Y ahí está un poco la duda, que sí que lo decía Manuel muy bien, ¿no? esos primeros restos que aparecen en la isla eh, de 700.000 años, Y, pero claro, no sabemos si este nuevo hallazgo es una evolución de esa primera presencia de, de seres, de homínidos allí hace 700.000 años que ha ido evolucionando autónomamente en función del entorno en el que se ha desarrollado o es una nueva oleada de, de seres la que llega allí y evoluciona de una manera distinta. Mado no, no Martínez, no, no. antropóloga, ¿qué opinas? Opino que la clasificación de una nueva especie siempre es polémica y vamos a tirarnos muchos años discutiendo. O sea, eso no lo van a debatir de hoy a mañana los, los antropólogos. Y a pesar de que soy la más jovencita, mi manual de antropología, tengo un manual que se llama Hijos del Tiempo, que era donde te, estudiamos la clasificación de los homenidos. Ya está desfasado, pero desde hace muchos años. Precisamente porque no dejamos de encontrar pues nuevos restos, nuevos hallazgos y eso teniendo en cuenta que la mayoría de territorios interesantes para excavar desde el punto de vista antropológico están vetados pues, por la situación política del país. O sea, es prácticamente imposible ir allí y de repente pues, iniciar un proyecto de excavación. Habrá más porque precisamente en Filipinas, en Malasia y en las Islas Andamán donde la población actual de la población actual, ¿eh? es de una estatura muy baja, no suelen pasar el metro y medio de estatura, pues según las, los estudios genéticos que se han hecho allí, concretamente en la etnia de los Jaragua de Andamán, tiene un 1% de ADN sin identificar que parece que pertenece a otra especie de homo fruto de un cruce hace miles de años. Sí. O sea que No hay evidencias, vez, ¿no? hay posibilidades de que aparezcan restos que certifican eso, porque es como la teoría de la relatividad. O sea, ya está formulada, ahora hace falta encontrar pruebas. Claro, a mí en me la de relatividad cualquier... se encontraron. ¿Cómo en se los teólogos esto? Sí. Porque, hombre, lo de la Torre de Babel, lo de las lenguas y tal, pues más o menos está apañado. Pero ya lo del Jardín de la, del Edén, como no tuviese franquicias por <ríe> medio mundo, no sé cómo vamos a explicar teológicamente la la creación, los creacionistas cada no, vez los ver, más. Lo, lo, lo, lo peor del caso no, de la trufa una, porque no, pero... eso sí está claro también. Hemos, de estos trufa tenían los... alma, otros... no tenían alma, estos tenían ah, su Adán pero y Eva. No, pero, no. pero hay una cosa, Entonces, hay una cosa más, Caín, más complicada, ves. porque a ver la iglesia hoy en día, ya desde que has hecho la revisión teológica, te acepta, bueno hablo de la iglesia pero bueno habría que ver otros credos, pero te acepta que Adán y Eva es un cuento, es decir, es una fábula, eso lo tienen muy claro. Pero claro, el problema está en que mmm, lo que es el pecado original y la venida de Jesús es para liberarnos de esa primera culpa que cometieron a Eva. Entonces, si, el juez, si no existen, ¿para qué vino? Y entonces, claro, al final queda ahí todo ese tema de esa caída del ser humano, queda absolutamente nebuloso y no te saben dar una respuesta. Pero a ver, ¿cómo explicamos toda esa teología posterior...? no sé es un poco es un poco raro claro es no es el fundamento que, que, que, es, que es el de, de esa del sacrificio de Jesús en la cruz es ese es para redimirnos de esa culpa si, si pudieras excavar si te dieran permiso para excavar Mado, ¿dónde irías a buscar? que queda nada ¿eh? para el boletín pues yo creo que muchos puntos de África que todavía son muy interesantes y que todavía no se han terminado de excavar Sí, cuando se empezó a excavar en España empezaron a aparecer restos muy importantes en Atapuerca, en Orce, eh, Murcia, en diferentes eh, sitios. Eh, allá donde se excava se encuentran cosas. Almadía Rosamentos es en nuestra etiqueta en Twitter. Joaquín Valero nos manda una imagen, una reproducción de ese agujero negro que se ha fotografiado y se ha conocido por primera vez esta semana. Y dice hablamos esta noche de agujeros negros porque para agujeros negros mi hipoteca ¿sabes a qué se parece el agujero negro? al del señor de los anillos, al del ojo es muy parecido en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Continuamos, segundo a cero, continuamos en la rosa de los ventos, almodía día rosa ventos, en nuestro hashtag en Twitter, nos dice Lorena, los finlandeses hablando, a propósito de lo que comentamos en las noticias, los finlandeses hablando del cambio climático y aquí pujando por ver quién dice la burrada más grande, y Lady Malaca nos ha señalado a propósito de esa fotografía la primera del agujero negro es cierto que el ojo de Sauron nos vigila desde Mordo. Uh -huh. eh, lo ha comentado mucha gente yo evidentemente como no tengo ni idea qué es eso del señor de los anillos o sea, si sí sé lo que es Pero ni lo he visto, ni lo he leído, ni lo veré, no, sí, ni lo El lee. joyero que vive debajo de tu casa. Eh, ah, es vale, es es ese señor señor Rosa, Rosa, ¿no? Y de las sortijas también. ¿Eso existe todavía? Las sortijas. Sí. Sí, pues, no sé, hace tiempo que no a la de tu casa. Yo, yo tampoco, ¿eh? Bueno, pero lo ha comentado mucha gente. Es cierto que ese comentario, lo he oído en muchas ocasiones, pues se, se parecerá. Pero no sé cómo se puede parecer a alguien un agujero negro, pero bueno. No, hombre, es que lo del de Señor dos de Anillos no es alguien, es algo. Un poco de cultura cinematográfica. Se decía escribano y te va a tirar ah, de las para, orejas para ahí, sí. por ignorante. No, me felicitará por que no me importe nada el Señor de los Anillos. A mí lo que más ¿eh? me gusta Bate, de me, este me, descubrimiento... Me extraña, me extraña que no sepas el lado oscuro de Mordor. Me extraña muchísimo. A mí lo que me gusta más de este descubrimiento es que todo el desarrollo de logaritmos y de y las ecuaciones es de una mujer, que es la que consiguió que se llevase adelante esa primera imagen de un agujero negro, que es una monstruosidad. Oh, y, pero, monstruosidad. ojo, ojo, también que, que pensamos que... Y han accionado la fotografía del objetivo. No es una fotografía real, es una recreación de cómo sería eh fotográficamente. También es importante, eh, es una fotografía válida, pero no es una fotografía es lo que se ve, no es eh, sí, lo que entra en el objetivo, un ¿no? teleobjetivo muy gordo sí, porque sí, está sí. Un, poquito, un poquito a desmano. Eh, agujero negro o agujero blanco dicen algunos, eh, pero los agujeros negros no decían que era una masa oscura que se tragaba todo y que nadie lo veía. Pero lo que tú ves ahí el... no, porque tú ahí lo que ves es el borde o sea, hay una, no. en, el, en, el, en el agujero negro hay una cosa que se llama el horizonte de sucesos que es el punto es como se llama así, <risa> es el, el punto a partir del cual ya eh, todo lo que su, pasa por ese horizonte ya no vuelve, ¿no? sería la luz que cuándo sobre pero mientras estás en ese borde y va pasando eh, materia, van pasando estrellas, lo que sea Eh, ...van dejando parte de masa... ...y esa masa sí que está activada... ...y es lo que permite que luego la puedas ver... Es Otro un... ...por Hoh... se ve un plasma... ...y lo que se ve es el plasma cósmico... ...otro uh -huh. Juanjo nos dice... ...con Villarrosa rosa vientos ha de eso que comentaba Manuel... ...y ahora que hacemos... ...porque hay seis eh, homínidos... ...seis ancestros, seis dioses... ...seis historias en The y and ...y siguen apareciendo... ...y nos comenta Juanjo en Twitter... ...hay más religiones que la católica en el mundo... ...Carl Sagan decía que el hinduismo, que digamos que sería un poco la que afecta a esto, ¿no? Eh, es la que más encaja en la cronología actual. Cansinos con el anticatolicismo, nos dice. Mado. Bueno, <risa> vamos a hablar eh... de chinos. Vale. Hablando... Habl de... <risa> no, eh, eh, que estamos hablando de chiquitines. Eh, pues eso, pero es, estos <risa> científicos lo que han hecho es colocar genes humanos a simios. Sí, pero fíjate que todo lo que estamos hablando esta noche y todo lo que estás comentando tú ahora, a mí me surge una pregunta. ¿Vamos a poner a Dios o vamos a poner a los extraterrestres y esas teorías que dicen que los seres humanos somos un producto de la creación de los extraterrestres y de la ingeniería genética? ¿no? Y esa otra teoría de los que creen en la Biblia y en Dios, de que Dios creó a todo ser vivo que habita en este planeta. La pregunta que yo os quiero hacer es, ¿Hicieron bien esos extraterrestres, supuestamente, si sí nos crearon, al crearnos a nosotros, una la especie humana? ¿Hizo bien Dios? ¿Hicieron bien los extraterrestres? Para, para, algunos, casos, para algunos casos y para otros, yo, muchísimos no. Yo se lo agradezco, porque gracias a eso estoy aquí. ¿sí, no? Entonces, ¿Fue por lo menos... La pregunta es, ¿fue ético oh. que lo hicieran crearnos, experimentar con nosotros, crearnos? Uh, uh, uh, uh. ¿Fue ético? Pues... Hombre, según la astroarqueología, que es uh -huh. la que defiende la teoría. Yo de la creación, que tuvieran, ¿no? Eh, sí, para, para esa hipótesis. Nosotros somos lo mismo que los cobayas en un laboratorio médico. O sea, no hay ninguna animadversión. No es que el científico quiera hacerle perrerías al cobaya. Ahí sufre, sufre. No, no. Lo más es que tiene que experimentar con él para desarrollar nuevos fármacos. No, no. ni eso. Cuando se han domesticado un otra de cosa de es, hemos las... hecho lo mismo. También, sí. Otra cosa Domestican es especies. las teorías un poco más audaces, como las de Salvador Freixedo, de Vigay, sugieren que somos una granja. Sí. Ya no seríamos tanto un laboratorio experimental, sino que nos crearon para utilizarnos. Esa es la frase que utilizaba Pero, pero desde luego la, la pregunta que, que ha hecho Amado, la verdad que la contestación no es fácil. No es fácil. No es nada fácil y, y la verdad es que te lleva a reflexiones muy profundas. Porque, claro. porque ya no solamente si consideramos que no es ético... Bueno, podemos hablar de extraterrestres, pero también podemos hablar de Dios, ¿no? Es ético que Dios nos haya creado, es Exacto. ético que Dios haya creado la vida en el universo, que a su vez haya dado lugar a una serie de entidades biológicas que en muchas ocasiones sufren, y mucho, en este universo. Eh, eso a mí me está recordando, Miguel, perdona, ese argumento al de ese chaval que ha demandado a sus padres por haberlo tenido, porque él no había pedido nacer. No no, no, no creo que tenga mucho sentido. Se supone... Bueno, primero que Dios no creo que tenga nada que ver con esto, pero bueno, según el, el, la, la, la evolución de las creencias, claro... Los, ¿Por qué? Nuestros ¿Qué, acuerdos... Qué, a ver, porque ¿qué? no hay nada que nos haga pensar en ello, porque todos los descubrimientos científicos que, que se están dando como estos, ¿cómo demonios encajas aquí...? La historia de las creencias religiosas es lógica y es coherente Pero... con el nivel de información que había en una época y ya. con las preguntas que se hacían. Yo siempre pongo el ejemplo que me encanta del arco iris, porque el arco iris es una figura que aparece reseñada en prácticamente todos los libros religiosos. En el Génesis, creo que es en el libro de jueces, se refieren al arco iris como la señal del pacto de Dios de Jehová con los hombres aparece en el corán, aparece en la literatura vikinga, escandinava, en un montón de tradiciones, y claro, es un fenómeno natural que todos los pueblos de todos los tiempos veían en el cielo pero no sabían explicar. Pero no sabían me, que teníamos... hablando, Entonces, luego debatimos y vale. filosofamos o sea, vale, primero pero... vamos a conocer un poquito de este experimento eh, ético o no de pues era, mira, el que se nos calle, hablaba que de la lengua y claro, sí, sí, me sí. <risa> bueno la culpa es mía porque... Porque sí, quería saber un poco qué opinabais porque esta noticia que os voy a contar mmm, desata esta polémica sobre la, lo ético y lo, lo que no es ético, ¿vale? ¿Vosotros os acordáis de la película El planeta de los simios y todo? Bueno, Bruno a lo mejor no, eh, pero todas esas teorías que dicen, bueno, también que los seres humanos somos productos de ingeniería genética, llevada a cabo por extraterrestres, o que eh, Dios nos creó, etcétera. Bueno, pues ahora mismo los extraterrestres o oh Dios somos nosotros. Bueno, nosotros no, unos científicos chinos que han implantado genes del cerebro humano en unos monos, 5 eh, o 11, ahora mismo no me acuerdo, y que además los ha hecho más inteligentes, entre comillas, como os podéis imaginar, estas cosas solo pasan en China, porque hacer algo así en Europa, por ejemplo, un experimento de este tipo, ahora mismo sería impensable pero absolutamente impensable, y en Estados Unidos también. Y en China también, no os creáis, hay controles, pero se los saltan y a veces violan la ley o los hacen en secretos, como esa bueno, como esos bebés editados genéticamente que, que bueno, que un científico chino anunció también que había creado. Y es que eh, el, di el dilema ¿no? y, y, y la polémica ética que se ha montado no es pequeña y ahora mismo vais a saber por qué. Pero bueno, primero déjame que os cuente un poco en qué ha consistido este experimento. ¿Quién lo ha hecho? Bueno, pues lo han hecho en el Instituto de Zoología de Kumlin, en China. Lo han publicado los resultados en el Mid Technology Review, que es la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por si alguien quiere consultar el estudio original, leerlo, etcétera. ¿Y en qué ha consistido? ¿Cuál era el objetivo, el objeto de, de esta investigación? Ellos lo que querían era, mmm, bueno, un objetivo, conseguir un objetivo tan aparentemente inocente y válido, bajo mi punto de vista, como examinar la base genética del cerebro humano y la evolución de la cognición humana. Ahora bien, ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues lo han hecho implantando el MCPH1, que bueno, que esto es un nombre que es el nombre de un gen, que creen que juega un papel importante en el desarrollo del cerebro humano, en los cerebros de 11 macacos, 11, no eran 5, eran 11. Y... Bueno, en el momento en el que ellos hacen eso, estos macacos ya son mm, transgénicos y el resultado ha sido que tenían una mejor memoria a corto plazo y además su cerebro tenía un patrón de desarrollo más lento, es decir, es que hasta, hasta cambiaba el patrón de desarrollo. Tenía un patrón de desarrollo más lento. ¿Qué quiere decir eso? Que se desarrollaba con lentitud como el nuestro, como el del ser humano, como el de los somos sapiens. Claro, eh, eh, es que precisamente sobre eso eh, parece muy extraño decirlo, pero es que es el, uno de los fundamentos, de, porque somos los reyes del planeta, tenemos un proceso de crecimiento rápido, nuestra infancia es larga, la larga. adolescencia es larga, todo eso es un fundamento importante para que seamos eh, los más importantes eh, de la evolución. Eh, Exacto. El resto de mamíferos, por claro. ejemplo, nada más nacer ya están a cuatro patas, sí, es verdad, están desarrollados, es sí, sí. las mujeres no, las mujeres no terminamos de gestar a nuestras crías dentro de nuestro vientre porque no podrían salir, porque el canal del parto desde que andamos a dos piernas, ya no a dos patas, es más estrecho. Y eh, al mismo tiempo el cerebro fue evolucionando para hacerse más grande. Entonces por ahí no habría forma humana de que saliera nuestro bebé. Nuestro bebé tiene que terminar de formarse y desarrollar su cerebro fuera de nuestro útero una vez que ya ha nacido. Lleva mucho tiempo y eso es lo que hace que el ser humano sea tan dependiente de sus progenitores. ¿no? Y además hay algunas teorías que incluso se dicen que bueno, es pues uno de los motivos por los que... Eh, tenemos que estar siempre las mujeres tan pegadas a, a, por, por la lactancia, ¿no? por esa necesidad que tienen nuestras crías de mm, nuestra para terminar de desarrollarse es la cuestión, dejando a un lado estas teorías e historias que nos desvían del tema. Polémica occidental de las gordas, se ha armado una inmensa. Jacqueline Clover, que es bioeticista de la Universidad de Colorado, dice palabras textuales, dice, uno piensa en el planeta de los simios inmediatamente humanizarlos es causar daño. ¿Dónde vivirían y qué harían estas nuevas especies si las creamos? Humanizarlos es causar daño. Ya lo que quiere decir, y lo de lo que está hablando, es que no se puede crear un ser que no pueda tener una vida significativa en ningún contexto humano, si los vas a humanizar, ¿no? Porque, bueno, eso eh, plantearía ya una historia muy fuerte. Sin embargo, los científicos chinos no quieren parar aquí. Ahora han empezado a trabajar, estos mismos científicos, con otro gen, el srgap 12 que se originó hace dos millones de años, en el momento en el que los australopithecus dejaban la sabana africana a los primeros homo sapiens. ¿no? Ese gen está considerado por los antropólogos como el interruptor de la humanidad. Y es muy fuerte, porque es posible que a partir de ahora, a pesar del escándalo occidental, A ver, por este hecho que de nosotros, por ser más mojigatos o más precavidos en estos temas, según se mire, nos vayamos a encontrar con más experimentos de este tipo. Estamos, en cualquier caso, ante el auge científico de China que está disparándose y va a seguir disparándose en este tipo de experimentos polémicos porque a pesar de estos controles, entre comillas, pues se han manipulado genéticamente bebés, en secreto y violando la ley, se han inyectado células de fetos abortados en el cerebro de personas para experimentar en la curación de tratamientos de enfermedades incurables hasta ahora como la esclerosis y la parálisis e eh, incluso se está investigando el tema de los trasplantes de, de cabeza ellos pues tienen dinero son modelo de crecimiento económico y bueno, pues es un paraíso para investigadores de todo el mundo del planeta, ¿no? En China hay un 30% más de laboratorios que en cualquier otra parte del mundo, aunque seguro que alguien me dice, sí, también hay más habitantes que en cualquier otra parte, chica. es verdad. Y algunos <risa> científicos españoles se forman en Estados Unidos y luego se van a investigar a China. Pero es un tema delicado y polémico. Yo, si fuera legisladora, lo tendría muy duro. No legislaría nunca, porque me estaría toda la vida divagando. ¿Será? ¿No será? Pero es bueno, pero es malo, ¿sabes lo que quiere decir? Por eso se planteado esa pregunta al principio si a vosotros os hubieran creado los extraterrestres o Dios u otra especie ¿estaríais contentos? porque a lo mejor Entonces... yo estaría contento porque podría discutir con alguien <risa> Pero, o sea, te, te siempre y cuando crearan a dos, para discutir ¿no? claro. de todas formas ¿por re qué has hecho eso? <risa> no, claro, yo estaría contento si pudiese preguntarle claro claro un poco como lo replicantes. No, y de... depende de las condiciones de vida que, te, que que tengas también, ¿no? Pero yo recuerdo en su momento que se planteaba la posibilidad en una película de recuperar el ADN de un ardental y meterlo en la sociedad de ahora, en la vida de ahora. Entonces, claro, como confluye eso? Igual que antes comentaba Amado, si se consigue una nueva especie, si siguen con este proyecto y lo siguen pues mejorando entre simio un poco humanizado, pues manija, em, imaginaros también si se llegara a conseguir que naciera no de, de, ese, de esa especie de esa ADN de, de Nardental en un humano actual, cómo se adaptaría, sería un choque ya, tremendo. A ver, yo, yo lo que veo aquí, bueno, es que son dos cosas, una sería el, el experimento, que sobre el papel puede ser interesante, porque lo que ellos están tratando de averiguar es eh, cómo se produjo ese salto cognitivo en la evolución de, de nuestra especie. Entonces, claro, se el objetivo que, es muy válido, ¿eh? claro, no, pero bueno, el, pero yo no sé si luego la ejecución eh, tiene mucho sentido por, por lo que voy a decir. Es decir, la idea es, bueno, en un momento dado, nosotros tuvimos sufrir una especie de mutación, bueno, nuestros ancestros, cuando estaban en, en los árboles, por simplificarlo mucho, sufren una mutación, les hace, les afecta cerebralmente, adquieren mayor capacidad cognitiva y se van a desenvolver mejor, supuestamente, en el entorno. Entonces, ¿cómo podemos reproducir ese cambio de a partir no solamente de la teoría o de analizar fósiles, sino en un entorno experimental con, con criaturas que se parezcan a nosotros? Pero claro, lo están aplicando un simio que no es ese ancestro que nosotros tuvimos nosotros compartimos un ancestro, un antepasado común con los simios pero no es el simio que ahora mismo está ahí entonces esa modificación genética que le están aplicando a partir además de, de, de sapiens modernos, de genética también bastante moderna, no está reproduciendo realmente esas condiciones originales o sea que te dará eh, una tipo de evidencia de una evolución cognitiva pero aplicada a una especie nueva y no a ese momento tan remoto ¿no? entonces por eso digo que Yo no creo que resuelvan realmente la hipótesis, por lo menos con la que han justificado este experimento. Y luego el tema de, de lo ético o no ético, evidentemente depende de, la, de los derechos que nosotros atribuyamos a los animales. Nosotros a una ameba le podemos hacer lo que nos dé la gana. Eh, con la mayoría de los animales que nosotros tenemos domésticos, antiguamente eran salvajes, hemos estado aplicando eh, técnicas genéticas, lo que pasa que no con técnicas de laboratorio, sino con cruces mm. y todas las especies que tenemos en nuestro entorno, hasta el toro bravo, Tiene poco de bravo porque ha sido a través de modificación de cruces como estamos creando la especie realmente, ¿no? O sea, que eso lo hemos estado haciendo siempre y los injertos en agricultura que son sí, exacto, ¿no? por eso digo, o sea que esa manipulación del entorno la llevamos haciendo siempre <coughs> esto lo que pasa, es que es mucho más descarado y en la medida en que la criatura, el ser vivo, se parece más a nosotros, como es en el caso de los simios está el, pro el proyecto también, os acordáis Gran Simio, que empezó a hacer todo el tema este de los derechos, pues claro parece que nos estamos reconociendo más entre iguales, y nos cuesta más eh, hacerlo, ¿no? gran hacer los simios, los... los grandes primates son homo exactamente igual que nosotros pero es en la medida en que nosotros queramos pues verlo así, a... porque... Eh, porque hasta hace pero hasta hace 200 años había parte de nuestra especie que no la reconocíamos como un igual, que eran los esclavos o eran los claro. negros, o sea sí, que, sí, sí. que está en la capacidad que nosotros tengamos de atribuir y eso es un, un acto también mental, es un acto sí. cognitivo el atribuir a otro eh, que sea semejante a nosotros o no o si tuvieran en, los judíos en, en, en el eso mundo se basa, nazi, eran cosas, eran ratas ¿no? en, en eso se basa el movimiento animalista claro. precisamente esa es la justificación es decir, que hasta no hace tanto, tú lo acabas de comentar no teníamos en cuenta como seres humanos a otros miembros de nuestra especie en este caso estamos hablando pues, de las personas de raza negra ¿no? y, y estamos hablando de antes de ayer es decir, que no hace tanto y lo que plantean los animalistas es que ahora mismo estamos haciendo algo exactamente igual con los animales, es decir, simplemente los hemos eh, marginado del rol de seres vivos y seres sufrientes y ...y creemos que tenemos la capacidad de causarles sufrimiento, de aprovecharnos de ellos para alimentarnos, para vestirnos, o para experimentar. Y lo que plantean los animalistas, y que es algo... Que, que por cierto, que por cierto, a propósito de que dices eh, esto, creo que es importante señalarlo, lo hablábamos ah. el otro día, eh, según la encuesta, el informe del SIS, sí, en detención mm. de votos, los animalistas representados por eh, PACMA, el partido PACMA, pueden conseguir hasta dos diputados. Mm. Sí, es, es, un, es un partido que ha ido en en crecimiento en España, pero también les ocurre a otros muchos partidos en otras partes del mundo. Yo creo que cada vez hay una mayor concienciación social, o al menos más personas que se adhieren a los postulados del movimiento animalista, en mayor o menor grado, pero desde luego el planteamiento... Eh, eh, Yo creo que, que, que es muy profundo, se da para muchas discusiones, desde muchas perspectivas, desde la perspectiva ética, filosófica, biológica, evolutiva, lo que queramos. Pero, pero desde luego el planteamiento como tal es muy interesante. Y, y, y ellos lo que reivindican es un cambio de perspectiva, es decir, considerar a los, a los animales como seres vivos, seres sufrientes, y por lo tanto... Eh, Seres que deben tener una serie de derechos que no se pueden atribuir ellos a sí mismos y entonces tendremos que ser los seres humanos los que los dotemos de ciertos derechos para protegerlos, igual que hacemos con un recién nacido o con una persona que no puede valerse Pero entonces por sí misma. si mi gato empieza a jugar con un saltamontes o con un ratoncillo, yo tengo que evitar, porque lo hace por jugar, uh -huh. Claro, tengo que si evitar... le hace daño te puede meter una demanda el ratoncillo a tu gato <ríe> lo... que te cagas. No, yo creo que el cambio de paradigma ya está, porque todo lo que definió durante milenios nuestra forma de percibir la realidad fue la religión y la religión, en, nuestra, en todas las religiones ¿eh? yo no, no hablo solo del catolicismo pero es que el catolicismo es una religión más dentro del cristianismo y dentro del cristianismo en el libro del Génesis cuando se narra la creación del universo en un momento determinado se dice y pongo a tu, la, a tu disposición a disposición de los humanos los peces del mar, los animales de la tierra para que te, sirve, te, te sirvan y para que los utilices como quieras, no recuerdo la, la cita exacta pero eso aparece en todos los libros revelados en que si nos Nosotros somos la creación eh, directa de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor está a nuestro servicio, incluyendo a los animales. Y luego el problema estaba con el concepto del alma en el que si durante generaciones considerábamos que solo los hijos de Dios, los bautizados y demás, teníamos esa gracia, ese derecho se le negaba a los negros o se le negaba a, a otras eh, formas de, de humanidad, igual que se le niega a los animales. Pero, pero, pero yo creo que era la discusión pero, no es tanto religiosa. Sí, pero yo tengo preguntas. La primera, esa que he hecho. Si mi gato empieza a jugar con un saltamontes o con un ratoncillo, eh, ¿yo debo de intervenir para que no lo dañe? Primera pregunta. Eh, puesto que no es para comer, lo hace por diversión, ¿no? porque uh -huh. pues, es un animal muy predador, es uno de los animales más predadores del mundo. Segunda pregunta. Los, los ensayos clínicos eh, se hacen con animales, con ratoncillos o con tejidos, pero fundamentalmente con animales está prohibido ensayar en humanos sin pasar la fase previa, que es la de los animales, ¿vale? Si esos ratoncillos nosotros les estamos eh, maltratando o estamos impidiendo ¿no? que se puedan defender o que no estamos considerándolos en la misma situación que nosotros, a nosotros no nos gustaría desde luego ya nadie que experimentaran con nosotros, eso no es, ¿vale? Pero gracias a esos ratoncillos se están descubriendo curas importantes y se están haciendo grandes avances en el tratamiento del cáncer, a por ver. ejemplo. Y salvando a miles de personas, ¿ahí cuál es, cuál es, eh, ¿qué es lo que se puede discutir? A, a ver, ¿Cómo, te, cómo te, lo veis? Te ¿Cómo, digo, a la, a la primera pregunta, opinión? desde el punto de vista de los animalistas, la respuesta es sí. Es decir, deberías evitar un mal a un ser vivo ¿o, o un daño a un ser vivo. En pero, cuan... pero es un gato jugando con saltamontes, imagínate lo que te se cotizaría esa imagen en redes sociales, porque todos son fotos de gatos. En cuanto en cuanto a la, a la segunda pregunta, aquí hay varios matices. Eh, no todos en el movimiento animalista están de acuerdo, pero quizás los más radicales responderían que que el ratón tiene tiene derechos. Y, por lo tanto, eh, no debemos experimentar con un ratón, aunque eso suponga el hallazgo de algún tipo de beneficio médico para los seres humanos, ¿no? Pero aquí, pues como, aquí como digo, aquí como digo hay muchos matices. Y aquí podríamos entrar, en, y yo creo que tú lo acabas de apuntar, en profundas discusiones... A ver, yo hace poco que en Alemania, no sé si era en Alemania o Suiza, un equipo de bomberos salvaba a una rata de una alcantarilla. Así, mm. sí. Esto es el siglo XXI. En la Edad Media casi desaparece Europa por las ratas. Claro, pero... Eh, quiero decir, si yo ahora en mi pueblo tengo una infestación de ratas, mm. que transmiten muchísimas enfermedades y empieza a haber brotes de leptosirosis o de peste bubónica o de otras mm. cosas... Eh, yo no tengo que erradicar a esas ratas eh, eh, eh, pero, pero también alguien te puede decir vale, eh, fue eh, la peste negra en la edad media consecuencia de Una pandemia provocada por una cosa que tenía que ver con las ratas. Pero tenía que ver sobre todo con los seres humanos que eran unos guarros. No, pe, pero entonces ah, hay que sean más limpios y que sean más higiénicos. Pe, pero es pues todo... una cosa que también ah. pasa hoy en día, Bruno, en la Edad Media, que había falta de gatos porque también había persecución, eh, inquisición, se la consideraba en un sí. momento dado, se hacían hasta que más de gato Pero es que hoy solo se esteriliza. Pero, pero lo cual, mira, cada nada... vez hay menos gatos y cada vez hay más ratas. Vale, pero, pero esos planteamientos nos llevarían incluso a cuestiones más profundas, es decir, por ejemplo, los seres humanos hemos sido los responsables de la desaparición de ciertas especies de animales entonces, quizás desde el punto de vista de esas especies de animales que hemos aniquilado quizás la peste, somos los seres humanos Y convendría aniquilarnos, ¿no? Es decir, que, que aquí entramos en cuestiones muy profundas en cuanto a la experimentación... Pero entonces es la lucha de la jungla. Espera, en, cua en cuanto a... La es <risa> ¿En que Ese <risa> es lo único que es real, es que a ver, todo claro. eso es lo cubre. En cuanto... Yo me tendré que arrepender el morisco de una perder, rata, perder creo el tiempo, yo, o sea. estoy en mi derecho. No, o sea. no, no, no, no, no, no, a ver, a ver que, yo, Miguel, yo, no, yo entiendo no, no, no, que no. hay una... Un, un universo que es absolutamente diferente el uso o el consumo incluso de animales para sobrevivir porque eso es lo que nos dicta la naturaleza la naturaleza está encabrona, cabrona o sea, yo no sé si la hizo Dios o quién la hizo pero por desgracia no podemos sobrevivir sin consumir otras formas de vida me da igual que sean peces, que sean animales o que sean vegetales vale. o sea, por desgracia está diseñado el, la vida está diseñada de una manera en que tenemos que matar para claro, subsistir pero... y lo hacen todas las especies desde puede siempre. Puede es... subsistir sin eh, pitana, Y hay eh, muchas culturas que se morirían ¿Cómo? y, y, y, sí, y, eso es y pero, carretas, pero es lo pero, Bruno, que, Bueno, Miguel te lo puede explicar. No, y es, y todo... está demostrado que el desarrollo del cerebro a como somos ahora se debe al haber comido carne durante bastante tiempo. ¿eh? Claro, o sea, pero además no se trata solo de los humanos, que bueno, no somos no, los no, únicos bueno, que comemos. Es, ¿no? Eso tampoco no está tan claro. Eso tiene que ver con la alimentación, pero Pero Yo creo que es, el mejor referente, importante. el más ecuánimo, el más objetivo que hay es la naturaleza, el funcionar. Que oh, no, que no, que no, Manuel, eso, eso es una eso eso no es yo, así. Yo puedo entender, y, y hombre, o a sea, animalista hombre, no por, me por, gana porque, porque pero si una no, cosa si no, es el espectáculo. Si nos dejamos dirigir por la naturaleza, pues matamos a los lisiados, por esa regla de tres, o, por, o, o dejamos morir a los, Uy, a los, no a tiene los que no se vale. Ver. Eso, <risa> eso es antinatural, pero qué dices, no, no si matar a los lisiados desde, no hasta no, Natapuelca. Han descubierto cómo las antiguas comunidades primitivas cuidaban a sus lisiados, o no, eso es lo natural también no? es en no llamarles así eh, por bueno, cierto sea? Eh, eh, eh, con discapacidad con, con, ver, con experimentos claro. pero, eh, pero decir una discapacidad cosa. es la palabra, ni siquiera minusvalías, exactamente no, que no estamos hablando de, de minusvalías estamos hablando de si te tienes una desgracia tú no de hace, de, <risa> que sí. te has lisiado vamos, pero no que, que estás enfermo, sí, sí, que te pero, pero, tienen que cuidar cuidaban de pero, sus enfermos, cuidaban de sus también de sus ancianos, de sus mayores Que, no podrían haber sobrevivido algunos los, de estos que se han encontrado sin el cuidado de claro, sus Los seres Pero, humanos eh, tenemos algo que no tienen otros seres eh, vivos eh, tan desarrollado y que es necesario potenciarla y hay que presumir eh, de ello y incrementar eh, todavía más eh, su fuerza. Por fortuna, eh, la organización que, social de los seres empatía. humanos tiene poco que ver con la naturaleza. En, afortunadamente en eso Afortun también coincido con Af Miguel afortunadamente afortunadamente, afortunadamente. Y, y de todas formas por eso... lo tanto no creo que la naturaleza o el funcionamiento de la naturaleza tenga que ser un paradigma o una base en la que Nos ya tenemos nos que mirar nada. los seres humanos para organizarnos, de ninguna manera. A ver, eh, Miguel... Eh, no porque, ¿no? eh, hombre, por yo? favor. Bueno, eh, de, de todas formas sabemos... Es, eh, una cosa es el, el, podemos, el uso mi, o la, o de Ma, ser, Manuel, perdón. tú y yo entrevistamos a un señor una vez eh, que aparece... No, eh, este en concreto, que aparece en los documentos de la CIA, que estuvo muy vinculado en el uh -huh. Ultra, él utilizaba una especie de, eh, yo qué sé, de, de, de mando a distancia con los toros. El doctor de, bueno, de, de la Y con los simios, antes y, que con no, los toros. Sí, sí, pero se hizo fam, famoso, bueno, famoso. Eh, le conocemos por el estudio que hizo con los toros. Uh -huh. Y activaba ese mando a distancia y el toro... Eh, Pues eh, hacía lo que él quería. Ese estudio no es ético, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto porque además eh, el objetivo no era descubrir algo que pueda ser para el bien de la gente, sino... Todo lo contrario, lo que se buscaba bueno, era descubrir algo para torturar. Evidentemente a era para el bien de alguna gente. Bueno, sí, claro. no, no, depende. No, no, no. Sí, depende. Él, él tenía... A ver, Rodríguez Delgado tenía... Lo pasa que también ha ido cambiando no, la digo ese ¿eh? no, no, ese experimento tenía su razón de ser porque estaba probando un dispositivo para saber cuáles eran los centros de la violencia en el cerebro y cómo poder reciclar las señales de esa violencia, cómo ¿Sabes? se generaba la bioquímica de la violencia en el cerebro, y cómo neutralizarla. Claro. ¿Para qué? Para luego aplicarla. Y él lo aplicó a casos de seres mm -hmm. humanos que tenían episodios de violencia... Pero que los pagadores hacía esos estudios. Bueno. bueno, pero, pero... bueno pa, pero bueno, ¿estamos hablando de los estudios o de quién le financiaba la... Pero, es, a ver, yo, yo creo que estamos, eso, ¿eh? estamos hablando de muchas cosas y, y, y yo creo que, que, el, que el planteamiento de los animalistas, con, con el que yo no estoy de acuerdo en gran medida, ¿m? pero... Yo, yo creo que, que, que tiene significados muy profundos. Uno de ellos, hablabas de lo de las lo de la experimentación con las ratas, ¿no? con un ratón. Vale. Sí. Consideramos que es un ser inferior, que está muy alejado de lo que es la especie humana y, por lo tanto, eh, pues bueno, tenemos la capacidad o la libertad de experimentar con un ratón para buscar una serie de, de soluciones médicas a los problemas humanos. Mi planteamiento es, si llegan a la Tierra una serie... De extraterrestres, mucho más evolucionados, y nos miran como unos seres muy primitivos, es decir, como animales, si estamos aceptando que podemos experimentar con ratones porque son seres inferiores a la especie humana, pues también tendríamos que aceptar que una raza extraterrestre llegase a la Tierra y experimentase con nosotros, ¿o bueno, no? pues eh, igual tenemos eh, que aceptar. Nora nos eh, dice, dejemos que la naturaleza siga su curso natural y no nos metamos en jardines. y oida con media se eh, dice, Miguel, totalmente de acuerdo contigo. Y... Con Miguel vamos a hablar ahora de cosas eh, trascendentes. Hasta ahora hemos hablado de, va, de cosas que no, que no son importantes. Y ahora vamos a hablar de ovnis y anomalías espaciotemporales. Bueno, esto, esto, esto sí es importante. Bueno, eh, yo creo que todo de lo que, de lo que hemos hablado es importante porque, porque todas las informaciones eh, que hemos tratado hoy... Yo creo que sobre todo lo interesante no es la información en sí, sino la reflexión que hay de fondo sobre todo eso y la cantidad de, de puertas que abre. Y, y, y en este caso eh, eh, eh, es una cuestión. Uh, uh, un sí. caso, eh, bueno, son casos eh, recientes que no se eh, plantean. Una situación de casos que está ocurriendo ahora mismo. Sí. A, a... Es que hay que entrar en materia. Claro, pero no, no me avisáis, yo me lanzo a la piscina. Es que es la conexión que tenemos Bruno y yo, que no están viendo los oyentes. Y una vez que te lanzas a la piscina, ¿se va hacia el agua o aparece el OVNI? Bueno, aparece el OVNI porque porque además en este caso hay una piscina de por medio, es verdad. Bueno, pues recientemente acaba de publicar la MUFON, que es una, la mayor organización para la investigación del fenómeno OVNI, un libro titulado, o un informe más bien titulado, casos de ovnis eh, interesantes o de interés en el año 2000, 2018, ¿no? donde recogen, pues bueno, de todos los casos que han investigado los ufólogos de la MUFON, aquellos que consideran más interesantes y los dan a conocer en, en un informe bastante amplio. Y, y en esta ocasión, ellos lo que plantean es que hay una serie de casos, bastantes casos, en los que parece que se producen una serie de anomalías en los encuentros cercanos, ¿no? Por ejemplo, se refieren a un suceso ocurrido a finales del año 2018 en una localidad americana que se llama Camp Hill, en Pensilvania, y, y es un caso, que yo creo que como muchos otros que hemos investigado, ¿eh, Manuel?, Un tipo que está, está en, en su casa, en la piscina de su casa, por eso digo que en este caso hay piscina, de pronto su perro comienza a, a mostrar signos de intranquilidad, comienza a dar vueltas dice, alrededor de, de la piscina, en cierto momento se queda mirando hacia un punto. En el, en el firmamento, y allí, sobre unos árboles, dice este hombre, que de repente se forma una luz inmensa del tamaño de una casa que parece flotar por encima de los árboles, pero comenta algo que nos suena a muchos. Y es que dice que en ese momento parece que todo a su alrededor se apagara. Es decir, de pronto no hay sensación térmica, de pronto no hay sonido ambiente, y este hombre tiene la sensación de estar como una especie de campana. Aislado del mundanal ruido. Y en el momento que esta luz desaparece, vuelve la normalidad. Bueno, esto es un de, común denominador en muchísimos en muchísimos casos de encuentros cercanos. Y precisamente en estas últimas semanas... El factor Oz, que le llaman algunos, ¿eh? que le llamaba general el general Claro, Claro, el, el factor Oz. Y que es algo que, que yo creo que de lo que se está hablando cada vez más Y entre estas personas que se están refiriendo a este extraño fenómeno que se da en los casos de encuentros cercanos con ovnis está Luis Elizondo, que fue el director del programa ovni del, del Pentágono. Tu amigo Luis Elizondo. Mi amigo Luis Elizondo, sí, sí, que como sabéis en el año 2017... Que te todos los expedientes. Ojalá. Yo me imagino los sábados por la noche a Elizondo, a Podesta y a Pedrero, ahí de, de marcha por algún nazte... Pues, pues ya me gustaría, ya me gustaría, pero, pero este eh, Elizondo comentó alguna serie de, algunas cuestiones muy interesantes. Sabéis que en el año 2017 dio a conocer la existencia de este programa OVNI del Pentágono a unos periodistas del New York Times cabreado por varias cuestiones, ¿no? En En primer lugar, por el excesivo secretismo que rodeaba este programa. Él creía que debía, debía abrirse al mundo científico y al mundo de los investigadores para que aportaran sus informaciones. Y luego, por la falta de interés de sus, de sus superiores en ahondar en el fenómeno. Sobre todo les interesaba la tecnología. Es decir, ¿qué podían aprender desde el punto de vista tecnológico y de la defensa de los ovnis? Eran unas cosas que volaban por ahí, que de vez en cuando los detectaban pero que, bueno, lo que les interesaba es qué tipo de tecnología utilizaban para replicarla, pero no tanto comprender el fenómeno OVNI, ¿no?, que es a lo que le interesaba. Y él ha hecho unas declaraciones muy interesantes en, el que, en las que dice que él y su equipo, cuando era el director de este programa OVNI del Pentágono, estudiaron una serie de casos de encuentros cercanos y llegaron a la conclusión de que en buena parte de estos casos se produce una especie, dice él, de distorsión alrededor del aparato volador. Dice, creemos que quizás como resultado del método de propulsión empleado por dichos objetos. Es más, llega a plantear que alrededor de estos objetos voladores no identificados se crea una especie de burbuja de irrealidad porque ese objeto, dice, tendría la capacidad de curvar el espacio-tiempo en un área localizada. Es decir, que según Elizondo... Eh, No estaríamos hablando de naves de chapa que llegan a este planeta y dejan rastros de combustión, sino de algo mucho más profundo. Es decir, de alguna clase de inteligencia que tiene la capacidad de manejar el espacio y el tiempo y, por lo tanto, crear una serie de anomalías en un área circundante a ese aparato volador que es precisamente esas anomalías las que perciben en muchas ocasiones los testigos de encuentros cercanos con ovnis. Él dice que, claro, que tendrían que utilizar una gran energía para curvar el espacio-tiempo y que hoy en día gracias a los últimos hallazgos de la física cuántica dice estamos por primera vez eh, en posición de tener una imagen bastante convincente del fenómeno ovni y ahora esto es algo cañado yo esta capacidad que tendrían la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni para manejar el espacio-tiempo De alguna manera, es decir, estaríamos hablando de algo muy diferente a una raza alienígena o una civilización alienígena que llegara a nuestro planeta. Estaríamos hablando de alguna clase de inteligencia que tiene la capacidad de manejar el espacio y el tiempo. Es decir, viajar en el tiempo, viajar entre diferentes universos paralelos, etcétera, etcétera. Y quizás esta capacidad, que según Elizondo sería la que provocaría todo ese tipo de anomalías en los encuentros cercanos con ovnis quizás esto podría explicar esa serie de cuestiones que yo creo que todos hemos escuchado en los testigos de encuentros cercanos es decir, anomalías temporales por ejemplo, que la experiencia dure Unos minutos en la percepción del testigo y luego cuando mira el reloj han pasado varias horas. Estamos hablando de anomalías temporales. Estamos hablando también de anomalías espaciales. En muchas ocasiones, en los casos de encuentros cercanos con ovnis, parece cambiar el entorno. ¿no? Yo hace poco estaba hablando con el testigo de un caso de encuentro cercano en el que me decía sí, sí, yo sé que estaba en, la, en, la, eh, en el jardín de mi casa cuando estaba viendo aquello. Pero había una serie de cuestiones que no coincidían, una serie de cuestiones espaciales. Estaba allí pero había algo raro, es decir, era diferente el espacio en el que me encontraba. Había algo que no cuadraba, había una serie de macetas que no veía, no sé por qué, había una especie de murete que estaba distinto, es decir, me daba la sensación, me decía que estaba en el mismo lugar, pero con una serie de cambios. Y luego las anomalías sensoriales. La mayoría de los testigos de encuentros cercanos te dicen que desaparece la sensación térmica, que tienen la percepción de estar en una especie de realidad... O, o en una campana de aislamiento, la ausencia de sonidos, la ausencia de sensación térmica. Es decir, todas esas anomalías, tal como las interpreta Luis Elizondo y su equipo, según pero, pero unas declaraciones Elizondo que ha hecho, aporta algo más que, los te que la subjetiva percepción de los testigos. Porque a mí me parece un ejemplo perfecto de Castillo en el aire... De, de especulación para un nada creciendo o técnicamente lo que se llama una paja pa no, para no nada, nada mira para Manuel, para todos para los nada. casos que tú para has nada. investigado no no te personal más. Bueno, viví... no no para no nada. Pero a ver, no no no eso no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Usando un poco el sentido común, si no es muy difícil. Usando, es el el sentido, sentido usando el sentido común. ¿Tú no crees que una experiencia tan extraordinaria, tan brutal, desde el punto de vista emocional, como un encuentro ovni cercano, hablamos de experiencias cercanas, sí. produce un fenómeno de selección perceptiva... ¡Anda ya, que Manuel, es exactamente... ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! Pero venga, por favor, bueno, pues, en mi caso, yo te hablo de mi Pero, experiencia personal. Mira, te voy a Cuando contar. Nosotros el... llegamos a la montaña de Montserrat, el, el ya todo el mundo lo conoce, porque hemos hablado. Yo varias, viví un recién. encuentro cercano con otro, y yo no percibimos. Y yo no percibí. Nada de esto. Vale, pues yo no lo yo percibí. Sí, yo sí. Yo Nosotros no lo comentamos, incluso lo recuerdo, que los grillos eran nuestros compañeros en la montaña, decía Grifull. Porque estaban todo el puto rato los grillos, gri, gri, gri, gri, gri, Cuando apareció <risa> Pero... aquello, dejamos de sentir frío, dejamos de sentir calor, dejamos de escuchar a los grillos. Hay dos posibilidades. O bien que una burbuja espaciotemporal de esa inteligencia no sonnubilase o simplemente lo mismo que te encuentras en los atestados de la policía en crímenes violentos, lo mismo que te encuentras en las descripciones de testigos de tragedias, que se produce una selección perceptiva, tú quedas tan focalizada toda tu atención en ese fenómeno que te desborda, Que no, no, no, eso, no Manuel nada más. Eso, Manuel no te parece eso, más Manuel, razonable eso, eso y además no, Manuel eso, pero además, es que... Miguel date cuenta que eso no va en detrimento de que la experiencia es real no o sea precisamente porque es real se tiene que producir No tiene ese nada fenómeno. que ver con eso vamos a ver pues hemos yo recogido te pregunto, hay recogido? algo ¿Hay recogido? más hay algo pues más claro que hay algo más. Vamos a ver la forma de aparecer y desaparecer ¿Mm? es decir, no es algo que llegue del cielo en muchas ocasiones es algo que aparece, que se forma de la nada desaparece del mismo modo. En la mayoría de los casos de encuentros cercanos... Pero eso no tiene que ver con la percepción. Pero por supuesto que no. En la mayoría de los casos de encuentros cercanos, en la mayoría de los casos de encuentros cercanos, hay toda una serie de anomalías alrededor. Y tú lo sabes muy bien. <coughs> Gente que va conduciendo por la carretera y dice, oye... Pero si no estamos negando las anomalías. No, no, no. Pero estamos todo especulando tiene... pero, con el origen. Pero, pero todo tiene que ver con lo mismo. Es decir, esos casos en los que el conductor te dice, estoy harto de circular por esa carretera, Y siempre hay un tráfico tremendo, el día del encuentro cercano ni un solo coche. Estoy harto de escuchar esto. O por ejemplo, eh, tenía prisa por llegar a casa, mucha prisa por llegar a casa porque quería ver un partido de fútbol y de pronto digo, ah, un camino alternativo, me voy a meter por ahí a, donde, a ver por dónde llego y de pronto se encuentra con el fenómeno no identificado, un caso muy paradigmático. No sé si lo he contado alguna vez. Un tipo va conduciendo y siente unas ganas irrefrenables de fumar, de fumar. Entonces se echa el coche a la cuneta, ...y sale a echarse un pitillo... ...es en ese momento... ...cuando de la nada... ...de la nada... ...se materializa un enorme objeto volador no identificado... ...de forma triangular... ...que realiza una serie de cabriolas... ...muy cerca de su cabeza y desaparece... ...vale, un caso más... ...y en el medio de la conversación el tío me dice... ...pero ¿sabes lo más extraño? ...que llevaba 15 años sin fumar... ...y nunca se me había ocurrido fumar... ...no llevaba ni tabaco ni mechero... ...bueno, esto... ...esto es común en la mayoría de los casos de encuentros cercanos con ovnis. Común, es decir, es algo, algo mucho más interesante, mucho más importante y mucho más profundo que un encuentro con una nave voladora. Es algo que crea el espacio, que crea el lugar de los hechos y que tiene todo absolutamente controlado simplemente para que unos tipos sean Testigos de algo que para ellos es extraordinario. Cada caso de encuentro cercano con ovnis es mucho más interesante que un encuentro fortuito con algo que vuela. Mucho más interesante. Os voy a contar el, el, el último caso. El último caso que he seguido, que ocurrió muy cerca de aquí, en Fuenlabrada. ¿Mm? Y que además este caso es muy paradigmático, porque eso también ocurre en muchos otros casos de encuentros cercanos. Que hay varios testigos que están viendo un fenómeno y otros testigos que están a su lado no lo están percibiendo y, lo vi y viven la situación con cierta normalidad. Que esto es algo que a lo mejor eh, para algunos le quita credibilidad al caso, pero para mí es muy interesante por todo lo que estamos contando. Este caso ocurre hace algunos años, aunque me llega hace, hace poquito tiempo, en Fuenlabrada. Eh, además, veréis que interesante. El protagonista, el protagonista es un, un tipo bastante joven que venía del trabajo, por una calle, él, él, él iba caminando por una calle de Fuenlabrada se llama calle Luis Sauquillo cuando de pronto él me cuenta que sintió una luz enorme que lo iluminaba por su espalda ¿Mm? él lo primero que se piensa es que es un camión que, que se está saliendo de la calzada y que lo va a atropellar se gira de repente, intenta protegerse y de pronto ve que todo, absolutamente todo está inundado de luz que parece de día cruza la acera de enfrente para ver de dónde procedía esa, esa fuente de luminosidad y se encuentra a una señora mirando para el mismo sitio al que está mirando. Él y se encuentra, dice, una cosa enorme, era como diez soles de grande, aquello era inmenso, aquello iluminaba como si fuera de día, eran aproximadamente las diez y media de la noche, y me cuenta, en el momento que veo ese objeto, me doy, me doy cuenta de que hay algo raro. Es decir, de pronto dejo de sentir nada y dejo de escuchar el sonido, pero cualquier tipo de sonido. Le pregunta a la señora que está al lado y la señora le dice que está viviendo lo mismo. Pero es que decía, estábamos viendo cómo los coches pasaban por delante de nosotros en la carretera, nadie se paraba y no escuchábamos el sonido de un solo coche. Decía, veíamos cómo las hojas eh, se desplazaban por el suelo, movidas por el viento, ...y no escuchábamos el ruido de las hojas... ...ni sentíamos el viento... ...de pronto, cuando ellos comienzan a hablar... ...dice, sonábamos como si estuviéramos en un estudio de grabación... ...es decir, como si hubiera una campana de aislamiento a nuestro alrededor... ...y nuestras voces sonaban incluso como con eco... ...y él me decía, como, casi como si estuviéramos solos en el mundo... ¿no? ...y cuando aquello desaparece... ...que además desaparece de una forma tremenda... ...aquello se contrae, sale disparado... De pronto dices como un chasquido. Vuelve la realidad. Y esto es algo muy común en los casos de encuentros cercanos con ovnis. Investigando por la zona me encuentro a otro testigo que en las mismas fechas observa algo muy similar en la misma calle. Y me dice exactamente lo mismo. Cuando eso apareció se hizo el silencio. Yo iba con un amigo y decía, ¿pero tú estás viendo eso? Oye, qué silencio más extraño. Y cuando eso desaparece, vuelve otra vez la realidad. Es decir, lo que quiero decir es que estos casos son mucho más extraños, mucho más interesantes y mucho más profundos que el encuentro con algo que vuela. Y que desde luego hay algo que interactúa con nuestro mundo tridimensional o, cuatro o de cuatro dimensiones si, si, si consideras que el tiempo es una dimensión más. Pero hay algo que está interactuando con nuestra realidad y algo mucho más profundo que el sesgo de la percepción hace mucho tiempo lo de los casos eventuales, anecdóticos por casualidad, eso ya lo, lo tenemos superado hace mucho tiempo hablamos, hablamos ahora de unos eh, científicos eh, de unos eh, personajes eh, hoy que tenemos eh, más tiempo vamos a comentar muchas menos noticias Juanjo, es una cosa eh, háblanos eh, de estos científicos Juanjo ¿De cuáles? Sí, sí, en sí, sí. concreto, puede ser pequeñita. Creo que hay muchos en el planeta. ¿eh? Sí, sí, pero eh, si se selecciona concretarme... alguno que hayan vivido experiencias en sus descubrimientos, pues eso. Vale, bueno, pues mira, tiene mucho que ver con, con esto, así que voy a ceder de nuevo la palabra a Miguel Pedrino. <risa> Como sean chinos, encima la has probado. No, pero, pero tiene que ver, ya verás cómo sí, tiene sí. que ver es una, acaba de publicar un libro eh, Diana Walls eh, Pasulka, es un libro muy muy interesante que yo tengo ahora pendiente de leer en, en estas fechas, ahora en Semana Santa, ella es profesora de estudios religiosos y directora del departamento de filosofía y religión en la Universidad de Carolina del Norte y lo que ella ha hecho ha sido bueno, lo que voy a comentar es un artículo que ha publicado eh, pero el libro está, está relacionado con el tema ella ha publicado un artículo centrándose en aquellos científicos que a lo largo de la historia han, han afirmado que gran parte de sus descubrimientos, que luego se han demostrado que Son, que son ciertos o de sus grandes hallazgos de, en el campo de, la, de las ciencias, No, no se lo atribuían a su inteligencia, sino que de alguna manera ideas que les venían sugeridas por dioses, por extraterrestres o por, o por ángeles, ¿no? por seres así intermedios. Entonces, bueno, ella repasa en este artículo a eh, bueno, grandes clásicos que a todos nos pueden sonar, como por ejemplo el famoso John Nash, que es el de eh, la mente prodigiosa, ¿no? que bueno, fue premio Nobel, el, uno de los creadores de la teoría de juegos. Y, por ejemplo, bueno, en este caso eh, comenta... Que yo no lo sabía, pero hay una biografía de John Nash donde se habla de... de bueno, él tiene una, una conversación con uno de los psiquiatras o de los psicólogos que le atendió y en esa conversación, pues parece que John Nash creía firmemente que eran los extraterrestres quienes le facilitaban parte de esa información, de esos conocimientos. Entonces, eh, bueno, llega a decir en esa entrevista que tiene el, el psicólogo que es, bueno, miento, es, es, es psicóloga, es, es psiquiatra, neurocientífica, es Nancy Anderson, pues que tiene una conversación y dice, eh, hablando con Nas, ¿no? le preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que tú, que, que eres un matemático, que eres un hombre dedicado a la razón y a la verdad lógica, creas en los extraterrestres y además creas que te están enviando mensajes? Y decía que, bueno, que, que además dentro de esa idea que tenía John Nas, al parecer incluso pensaba que estaba siendo reclutado por esos extraterrestres, para salvar el mundo, o sea, como que le habían encomendado estos aliens algún tipo de misión aquí en el planeta. Y él le contestaba de una manera muy sencilla. Él en esta entrevista decía, porque las ideas que tenía sobre los seres sobrenaturales me llegaron de la misma manera que me llegaron mis ideas matemáticas. O sea, que no era capaz de discriminar, y dice, bueno, a mí se me ocurre, de pronto, una formulación matemática nueva... ...muy novedosa... ...de la misma manera que se me ocurre... ...que estoy contactado con los extraterrestres... ...no advierto ninguna diferencia entre una cosa y otra... ...porque voy a pensar que... ...que esto es falso cuando las ideas matemáticas han confirmado que son verdaderas. Entonces, bueno, también analiza otros casos esta investigadora Diana Walsh, eh, bueno, casos muy conocidos también como el de Sodenborg que es un, es un teólogo, pero bueno, era un físico de la época, uno de los físicos del siglo XVIII muy habituales, tipo Newton que eran muy eh, expertos en diferentes áreas, pero en un momento dado tuvo una revelación y este hombre también llegó a viajar por el sistema solar y en una época en que todavía el, la noción del extraterrestre no estaba tan consolidada como la tenemos ahora, pues el Tiene obras eh, que se consideraban dentro del campo de la mística, donde él va viajando planeta por planeta y va interactuando con estos seres que, que hay allí, ¿no? con esas civilizaciones que están asentadas en estos planetas. Bueno, pues él también entendía que gran parte de sus pensamientos se producían por esa interacción, por esos diálogos que mantenía con esos seres extraterrestres. Y otro caso también que analiza muy conocido es Ramanuján, que es el famoso indio que también era autodidacta, que también se han hecho películas de él, y que es una persona que murió muy joven, pero que también desarrolló desarrolló grandes conocimientos matemáticos que incluso sorprendían a los científicos con los que él estaba en, en las universidades inglesas porque llegaba a conclusiones sin pasar por los eh, ...los los escalones habituales para llegar a ese punto de razonamiento, ¿no? Que él, decía, cre creó sus propias matemáticas. Y él, y él además, se decía, decía que era una, una entidad india, era una diosa hindú la que le estaba ah. in introduciendo realmente esos conceptos. O sea, que lo tenía muy claro, ¿no? Sí, sí, en muchas ocasiones en sueños. Él se, él se levantaba, tenía siempre una libreta al lado de la mesilla y ahí empezaba a anotar y luego ya desarrollaba esas, esas, esas fórmulas, esas, esas indicaciones, pero él, él primero lo que hacía al despertarse era escribir rápidamente eso y luego intentaba desarrollarlo porque él estaba convencido de que era los dioses hindús, los que le trasladaban esas informaciones. Pues bueno, ella lo que, lo que hace, que bueno, es, un, es muy interesante lo que analizas ese proceso creativo y qué diferencia habría, desde el punto de vista de estas personas, entre el, el proceso creativo, digamos, por inteligencia, vamos a decir, natural, o lo que ellos detectan dentro de sus propias cabezas, como que es distinto de esos procedimientos, ¿no? Y bueno, luego sea no sé si tenemos luego tiempo para no. desarrollarlo un poco, pues sí, es una, es una es pena porque lo dejo en lo dejo más alto, porque luego ella analiza científicos actuales ...que están viviendo lo mismo, que están en Silicon Valley... ...que no, que, que, que no han querido revelar ese concepto... Claro. ...y bueno Bruno, yo en fin... ...siento dejarlo en este punto tan no puede ser, no puede bueno, ser... ...ahora tenemos que usar las noticias... ...y después eh, vamos a decidir... Eh, ...si hay tiempo para lo que queda de información... ...pero antes de las noticias... ...ya te digo que no lo hay... <risa> ...vale, vale, bueno, a ver qué me dicen los extraterrestres... Eh, ...hay muchas otras eh, cosas... Eh, ...y hay muchos otros eh, momentos... ...lo de hecho escuchamos en Onda Cero la actualidad... Las tardes de Julia Otero, actualidad y rigor, entrevistas y debates, análisis y opiniones, tardes de información y entretenimiento. El aburrimiento es el enemigo, nuestro lema, acompañar sus tardes con sustancia, pero sobre todo con alegría. Nos gusta tanto pensar como reír. Julia Otero, la mejor compañía para tus tardes, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Julia en la Onda, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ronda la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aunque da mucho programa, aunque da mucha Rosa de los Vientos, esta noche estamos entre una y media y cinco de la madrugada. Quedan muchas cosas por delante. ...en la rosa de los vientos... ...y queda tiempo también eh, para que... Eh, ...Juanjo Sánchez Zoro nos comente... ...eso que nos decía antes de la actualidad... Eh, ...sobre unos científicos en Silicon Valley... ...Juanjo, 10 eh, segundos... ...bueno pues... ...no, lo que, lo que comentábamos era esto... ¿no? ...personas que, que tienen grandes... Eh, ...así como se les enciende la, unas grandes ideas... ...se les ocurren grandes ideas... Y que, en lejos de atribuírsela a ellos mismos, consideran que hay una entidad externa, que según la época pueden ser esos extraterrestres, ángeles o incluso dioses hindúes, como hemos estado, o dioses hindúes, como en el caso que comentábamos de este matemático indio que es al que realmente consideran que de alguna forma le descargan la idea en su, en su cerebro. Y esta investigadora lo que ha hecho ha sido pues eh, no solamente dedicarse a estos científicos del pasado, sino que también ha hablado con bastantes personas que actualmente, porque ella lo que hace en su estudio es una idea, un análisis sobre la creencia en, la, en los extraterrestres hoy en día, que siempre se suele atribuir a capas, digamos, intelectualmente bajas de la sociedad o con poca educación, pero ya lo que se ha encontrado es que hay una, un círculo de primeras figuras del mundo científico norteamericano, que creen en los extraterrestres. Y lo raro es que realmente, pues ellos de mutuo propio y voluntariamente lo hayan comunicado, normalmente eso se guarda. Bueno, eh, la mayoría de los que salen en el libro salen con seudónimo. Ah. Eh, ella, ella Ellos no lo quieren confesar, pero sí que eh, da fe. Bueno, el libro lo escribe con el prólogo, Just vale Ella no entra si esto es real o no, porque ella lo que analiza es, desde el punto de vista cultural, esta nueva creencia, que para ella es una religión que está desafiando a las religiones tradicionales esta, esta creencia de los extraterrestres Eh, y cree que es una religión, una religión o una creencia religiosa que, se, que es muy posmoderna porque igual que estamos renunciando, y ayer, por ejemplo, hablamos de la religión, de la pérdida de creyentes de estas uh -huh. religiones más tradicionales, pues está siendo sustituida por este tipo de creencias. Y ella entrevista y hace el recorrido con determinados científicos que, bueno, jura y perjura en el libro, que son auténticos, que además tienen algunos de ellos, por ejemplo, hay uno que dice que le está acompañando, es una primera eminencia del mundo de Sikirlikon Valley. Eh, va con él, con esta persona por los aeropuertos y dice que nunca había tenido la experiencia de pasar por los cordones de seguridad como si nada, porque es como en las películas enseña la identificación y le abren todas las puertas, eh, va viajando por diferentes lugares del mundo viendo los experimentos que esta persona tiene que supervisar porque trabaja también para en proyectos importantes del gobierno de los Estados Unidos y esta persona con toda su inteligencia dice que sus mayores creaciones y tiene un montón de patentes a sus espaldas no proceden de su cabeza, sino que directamente se la envían los extraterrestres. Entonces ella analiza a esta persona, analiza a otras, y recoge un poco cómo ellos viven ese proceso creativo. Entonces dice que estas personas realmente no se dedican a discurrir durante horas y horas a ver cómo resolver ese problema que tienen entre manos, sino que directamente lo que hacen es como que la mayoría de ellos como que repasa la, la pregunta en sus mentes, y durante un tiempo luego se olvidan de ella o incluso se van a dormir la siesta o se ponen a pintar la habitación y de pronto, pum, aparece la respuesta a ese gran problema que les ha estado ocupando su atención durante muchísimo muchísimo tiempo. Es decir, que el concepto eh, emerge justo cuando no están pensando en él. Es un poco uno de los, de los rasgos así distintivos, ¿no? Entonces, bueno, ese, eso sería un poco la, la idea. Ella dice que normalmente eh, esta gente lo que hace es que son capaces de distinguir cuando se les ocurre una idea Por, un, por su propia voluntad o su propia motivación, y dicen que es un proceso absolutamente distinto de cuando le emerge de esta manera como espontánea y uh -huh. parece como que se le descarga de una entidad externa. Entonces parece como que tiene muy claro esa diferencia cognitiva que está ocurriendo dentro de sus cabezas en esos dos procesos. Y bueno, como digo, el, bueno lo que, lo que ella considera es que, bueno, ella no entra si realmente hay algo por ahí, una entidad que está produciendo eso o no, Lo que sí que entiende es que este tipo de, de ejemplos no son anecdóticos y cree que nos pueden decir mucho sobre el proceso creativo de las personas. O sea, a mí sí que, por ejemplo, en mi caso, yo que me he dedicado mucho a la informática, había veces que tenía que resolver determinados problemas y es cierto que me pasaba que justo cuando no pensaba en ello, uh -huh. el código necesario, el algoritmo, se me ocurría a lo mejor viendo una película y la película no tenía nada que ver con esto. Pero Entonces, la información ha sido acumulando en tu archivo interior eh, durante un tiempo. Es que, y esa información, en un momento determinado, esas piezas eh, llevan a una solución que pueda aparecer en cualquier momento. Claro, a ver, aquí la cuestión está, aquí lo hemos comentado, ¿no? Y que cada vez se le está dando mayor, menor... Eh, capacidad de dominio a la conciencia sobre mm. nosotros mismos, hay un montón mm. de procesos que están trabajando en paralelo, ¿no? como multitarea está trabajando ahí y van emergiendo de vez en cuando a la conciencia, aquí hemos hablado de, de esta decisión que tomaba nuestro cerebro 15 segundos antes o 11 segundos antes de que nosotros la tomáramos efectivamente cosas así, pero bueno aquí por lo menos según estos científicos sí que son capaces de discernir cuándo ocurre esto que, que os estoy contando, este proceso que a mí me pasa que nos pasa a cualquiera, que sin pensar en algo de pronto, pum, viene la solución A estos casos en los que ellos consideran que no, que hay un factor externo que es el que está propiciando ese descubrimiento. Son contactados. Sí, no, ellos lo tienen muy claro, ¿eh? ellos lo tienen muy claro y evidentemente no lo quieren contar, no lo que por las consecuencias que pueden tener, pero dentro de su fuero interno lo tienen tienen un convencimiento absoluto y dentro de determinadas personas, como este caso, bueno, aquí está el caso también de Jacques Vallée, que hablaba del famoso Colegio Invisible, que lo mencionan en el libro, eh, porque es el que hace también el prólogo, que hablaban de estos grandes también eruditos que estaban trabajando no sobre la hipótesis extraterrestre, sino sobre la evidencia extraterrestre y su intervención en el mundo y tenían pruebas para parecer muy sólidas, bueno, pues en ese pequeño círculo estarían esta, estas personas. Y ya digo que lo que ella también, sobre todo, defiende es esa idea de que esto no es una cosa de creer en los extraterrestres muy friki, sino que está incorporada en toda la escala social y que además tiene una gran fuerza y hay que la atención, porque se está imponiendo como una creencia mayoritaria. Lo que pasa es que como no se articula como una religión convencional, no tiene sacerdotes, no tiene libros... Bueno, yo aquí me gustaría decir que tiene todos los libros, porque mm. se ve extraterrestres en todas las Biblias, en todos los libros sagrados, en el Corán. Los defensores de los alienígenas ancestrales creen que ahí están los extraterrestres. ¿no? Pero bueno, que creo que, que es muy interesante ese, estos casos ¿no? y, el, y visibilizar personas que normalmente están ocultas y que están teniendo una experiencia que no se está tomando en cuenta, ¿no? cuántos casos habrá así de científicos en todo el mundo? Bueno, yo creo que todos casos? conocemos gente del entorno de las universidades y tal que tienen ese convencimiento y que, uh -huh. y que lo viven en el día a día de una manera o de otra, ¿no? Ya cuenta también de los casos de premio Tobel y tal. O sea, que es muy interesante por lo menos aunque sea fenómeno mental, uh -huh. no individualizar ese fenómeno mental frente al resto de, de procesos creativos y, e investigarlo, indagar, a ver qué, qué hay detrás. Que ¿Y, si hay, vez, ¿Y si o sea, hay algo de realidad? De nuevo, ¿eh? Antes se las llamaba las musas, pero a lo largo de toda la historia, artistas, literatos, músicos, han atribuido a alguien externo a él la fuente de inspiración, eso ha existido pero esto, claro pero no estamos es hablando de fuente de inspiración. de inspiración aquí no Para estamos hablando de eso lúcido. y otra cosa esa es saber la verdad científica que en estos casos es eh, lo que pasa de información que se recibe no es un momento de lucidez y de esplendor intelectual, es un momento de lucidez y de esplendor científico que es eh, distinto es... pero tú, pero ¿sabes cuántos descubrimientos científicos se han producido en sueños, se han producido en momentos de inspiración casi sí, pero pero esta, estos científicos No, no, está, no están nada, hablando de momentos de inspiración. Lo que están diciendo claro. es, que tiene, es que tienen un contacto habitual con una fuente externa a ellos, que en este caso les se lo atribuyen a, a extraterrestres, y que les transmiten una serie de informaciones concretas muy útiles para su campo de estudio. No, no es ostras. lo que yo he entendido. Lo que yo he entendido es que ellos tienen una idea y atribuyen esa idea no, no a aumentada inteligencia. No, no tanto. No a tanto. A ver, no, lo sé. Lo que estén haciendo lo la no. No, no, no, le fuera, no, no, no le quites hierro. No le quites hierro al asunto porque bajo, no es así. No, si te estoy diciendo que sí, pero que no es de ahora, que esto ha existido pero que no es lo mismo. no no estamos hablando de las musas, que no es lo mismo. Que se resuelva la pregunta y la Juan A ver, Hawk, lo interesante eh, de. Lo, ¿los, ¿Los científicos tienen contacto con esos inspiradores o la inspiración es un, una vertiente mágica? A ver, ellos, ellos se tienen. Bueno, y luego cada uno, como hemos visto, hay unos que son ángeles, otros que son eh, una diosa hindú, otros que son extraterrestres. Lo interesante es que en los casos que ella más se centra, que considera que son más, más significativos, son personas que tienen procesos en los, los cuales alumbran ideas. Y hay dos tipos de alumbramiento. Hay un alumbramiento que es a través del trabajo, que es a través de, a lo mejor, no prestarle atención y aparece una idea. Y hay otros momentos en los que aparece inspiración, por el motivo, como he contado ya aquí, como nos pasa a todos, que estás trabajando en una cosa y te aparece la idea justo cuando no le prestas atención. Pero al mismo tiempo que estas personas entienden ese proceso creativo, esa emergencia de una idea de lo más hondo de la mente, si tú quieres, hay otros casos que también los viven y dicen vale, aquí alumbro, al, alumbro y luego igual la idea, pero esta idea no proviene de mi cabeza. Ellos son capaces de distinguir dos procesos creativos distintos en su mente. Esa idea que no procede de su cabeza lo tienen muy claro o que sea es que no algo lo externo a la inspiración sino a un dictado tal cual. Algo le descargan algunos internet. hablan, además se usan un poco, porque ahora ya lo tenemos también muy extendido, la metáfora de internet me descargo un contenido sí. de algo de fuera y se, se aloja en mi mente. Y ellos o sea, que son, son capaces de distinguir. Sí, pero no. no, no, porque ellos distinguen ¿Cómo? claramente dos cosas. Es decir, ellos no dejan de ser seres racionales. No se vuelven, eh, no están al servicio y simplemente copian o es un altavoz de algo que ocurre en el espacio. No. Ellos eh, crean ideas propiamente dichas por sí mismos, pero luego tienen otras que dicen esto no es mío. Bueno, pues esto eh, no mío. ahí nos quedamos. Y vamos a hablar de. Hemos hablado en algunas ocasiones eh, de estos animales en algunas ocasiones en este programa. Estos animales, eh, los gatos. Y hoy, hoy, esta noche por también eso. hemos estado mencionando sí, los sí, gatos. Por eso. Bueno, el asunto es que la gente que tiene mascotas, sobre todo quien tiene perro, pues es más habitual que le llames enseguida, pues te haga caso. Y ahora lo que se están planteando últimamente si los gatos atienden al nombre que se les pone, si realmente lo reconocen y pasan de hacer caso a los dueños... O, o, ...o tienen eh, conciencia de cómo se llaman... ...entonces hay un estudio, en este caso no son chinos... ¿eh? ...ha sido los japoneses lo que han estado haciendo <risa> bueno, el estudio... ...en el caso a, a también... <risa> ...y bueno, lo que ellos han intentado en todo momento... ...ha sido realmente confirmar si esos gatos... ...están atentos cuando se les dicen los nombres y eh, ratificarlo entonces para lo que han hecho este estudio es eh, una bióloga cognitiva de la Universidad de, de Tokio que se llama Asuko Saito. y bueno pues el método que, que han estado utilizando es lo que llaman la técnica de habituación y deshabituación que es un poco una repetición de los estímulos entonces han visitado varias casas con un gato en esas casas solamente había un gato en, son 11 casas y lo que hacían eh la repetición esta que hacían para realmente comprobar si los gatos reaccionaban bien o no es que utilizaban el mismo ritmo y el mismo tiempo de palabra pues por ejemplo si el gato se llama por ejemplo yo que se curro pues utilizaban eh palabras ...que terminaran y duraran exactamente lo mismo. Entonces, a la cuarta palabra... ...era como que el gato estaba así un poco despistado... ...y en la quinta decían el nombre. Si ya reaccionaba al gato... ...era como que realmente... Eh, ...tenía claro que ese nombre... ...le identificaba a él. Vale, hasta ahí, bien. Nueve de los once... ...gatos respondieron... ...afirmativamente... Pero luego han hecho otra investigación, dicen, bueno, vale, pues a lo mejor como el gato está solo, pues al final lo ha identificado su nombre. Lo que hicieron fue visitar casas donde había varios gatos, y entonces para ver si realmente esos gatos sabían identificar realmente su nombre. Entonces lo que hacían era, pues si en una casa había cuatro o cinco gatos, decían... Los nombres de los cuatro o cinco gatos o acogían sea, a un gato individualmente, ¿no? Y entonces le decían las cuatro palabras de los nombres de los otros compañeros y luego decían el nombre del gato con el que tenían eh, presencia. Bueno, pues en ese caso, de los 24 gatos que estuvieron haciendo este experimento, solamente seis pasaron del tema, como diciendo, yo no identifico este nombre. Pero sí, cuando realmente cogían y eh, decían el nombre, o sea, era como que esos 24 gatos, cuando escuchaban los nombres de sus compañeros, sí reaccionaban uh -huh. y a la vez también reconocían el suyo. Y los otros seis que dijeron que pasaban de este tema era que cuando mencionaban los nombres de sus compañeros de juegos o de donde vivían, pasaban totalmente, pero cuando les mencionaban a ellos, entonces sí, era cuando reaccionaban. Con lo cual, todo esto, lo que intentan eh, hacer en este estudio y comprobar es que realmente los gatos sí saben cuál es su apodo, cuál es su nombre. Eso no quita para que en algún momento pasen de sus dueños. Evidentemente, es, que ¿Eh? eso es lo que son estaba los Porque son muy suyos y entonces pues a lo mejor cogen y mmm, si es la hora de comer, pues reaccionan porque les interesa y entonces dicen, me llamas, voy... O, o, por ejemplo, pues a lo mejor si están en una situación más de distracción, pues pasan y dicen, si sí, tú llámame, que yo hago exactamente yo, yo, yo me hago el lo que sordo, me y ya la está, Tú me dices, ve, me hago el sordo La verdad es que los gatos a veces tienen mala fama porque dicen que si son despegados, que si son qué no sé va, qué, que si eh, no, eh, no sé cuántos. Yo me he criado con animales toda la vida y los gatos son súper cariñosos, tienen una fama súper inmerecida, tienen un sexto sentido para saber cuándo estás mal, vienen casi parece que te consuelan, buscan tu cariño y no son como, como la gente piensa y de verdad que, que creo que son muy terapéuticos Y me encantan las terapias que están haciendo en centros de día, asilos con gente mayor y otros colectivos sociales con, con gatos porque es sorprendente los resultados que sí. se tienen. Eh, fíjate, yo, ayer eh, es que con Javier Sevilla no hablaba precisamente de este asunto, la fama que tienen los gatos eh, de independientes, desapegados, eh, y son exactamente igual de cariñosos eh, que, que los perros hay por ser digamos, eh, o además sea, el perro y el gato el que está más eh, en compañía, es eh, más mascota del ser humano ¿no? Ay, sí, yo, Mira, yo he tenido perro toda mi vida y gatos he tenido pero así como un poco más de miradillo ¿no? pero ahora sí que tengo una un, una gata y, y la verdad es que ella sí reacciona cuando yo la llamo que se llama Gala y, y bueno, no. es, es tremenda porque te busca o sea, yo la llamo que es medio perro porque cuando se siente sola Te busca a ver dónde estás. Igual el perro es medio gato. Mi madre tenía una gata que hasta cuando paría la quería coger de la, de la mano, la mordía de la ventana para llevársela por los tejados y enseñarle a las crías. Fíjate. Es no, que era no, increíble. Yo he acabo, gatos y perro. Me acabo de llevar no, una no decepción terrible sí. con esta noticia porque yo el primer animal con el que compartí casa era una gatita que se llamaba Scali. Y claro, cuando estaba viendo Expediente X, ella estaba muy atenta. Yo pensaba que es que le gustaba Expediente X y no. Era por el nombre de que la estaba llamando, claro. A, por a eso. todo esto hemos de decir que Manuel es un gran animalista. Es porque, un gran animal. Porque con eso. yo siempre lo recuerdo que, que, que su casa, cuando vivían en una cierta zona de Galicia, su casa se convertía en una especie de asilo para animales abandonados, porque todos los perros abandonados que iban por tu casa o que estaban sí, en el sí. exterior, acababas acogiéndolos, ¿o no? Me vas a fastidiar ahora la, la imagen de tipo duro que pues, tengo. Pues no. <risa> pues no, todo lo contrario, no. Ay, si la gente supiera. Sí, si nosotros. la gente supiera pensaría que más que duro <risa> Bueno, nos vamos al kiosco, vamos a, a comprar eh, revistas y nos estamos... Eh, con, vamos a contarnos eh, de dos. Por ejemplo, la revista Historia. Historia... ...de España y en el mundo... ...y en la revista historia... ...el tema de portada es la peste... ...pero nos encontramos un reportaje... ...y un artículo tuyo, Mado Martínez... ...sobre Juana... ...eh, perdón, eh, sobre Juana de Arco, sí... ...madre mía, qué tía, eh... ...tremenda, <risa> pues uno de esos ¿eh? personajes, uno de esos personajes de la historia... ...sobre los que no dejarán nunca de hacerse películas... ...y escribir libros... ...y hacerse reportajes como el que hemos hecho este mes... ...en Historia de la iberia Vieja... Eh, Una chica, porque era muy jovencita, que, que desde bueno, pues, eh, desde su más tierna infancia prácticamente tenía muy claro que Dios la había llamado con un propósito, estaba tan convencida de ello que logró convencer y hacer que la siguiera todo un país. Eh, y una persona que probablemente tenía esquizofrenia, aunque últimamente se baraja también la posibilidad de de que fuera un tipo de epilepsia lo que le hacía oír esas voces que a ella le decían lo que tenía que hacer para recuperar Francia y que eran los uno, extraterrestres, eh, bueno uno de los titulares que, <risas> que le puedes dar a Juana de Arco es eh, la esquizofrenia salva un país porque uh -huh. realmente la tía consiguió no eh, que, que, que los ejércitos eh, se levantaran de ánimos Y, y expulsaran a los ingleses es impresionante, lo que pasa es que eh, bueno como suele pasar también en estos casos acabó en la hoguera porque una vez que la le pasó un poco como al arca de la alianza una vez que cayó en manos de los enemigos todo el mundo pensaba que era una patata caliente no sabían cómo deshacerse de ella si devolverla o no devolverla eh, los franceses tampoco hicieron nada por rescatarla, absolutamente nada también porque había tenido ya sus diferencias con, con el monarca, ella quería seguir batallando y el rey de Francia había hecho como bueno, ya está bien, una especie de tregua y ella R que R siguió ahí intentando conquistar y batallar Y cayó en, en desgracia, que es una de estas eh, figuras que también te hacen recapacitar y reflexionar sobre eh, hasta qué punto la enfermedad que ella padecía, porque pues cada vez hay más consenso en que bueno esas voces, el origen de esas voces eh, se debía a una enfermedad mental, eh, cómo puede llegar a mover eh, multitudes y a captar seguidores tanto para bien como para mal, y dónde está la línea, ¿no? a veces. Pues ese reportaje sobre Juana de Arco se encuentra en la revista Historia de este mes, un reportaje de Mado Martínez sobre este personaje eh, tan extraordinario y tan fascinante y sobre el que todavía se está descubriendo muchas cosas. Juana de Arco, y si seguimos en el kiosco, eh, también encontramos eh, junto a la revista Historia, la revista Año Cero, que nos habla de contactos con el más allá en el Vaticano. Sí, efectivamente. Son dos artículos. Uno lo firma Carlos Fernández y otro un tal Manuel Carballal. Y creo que es fascinante porque lo que plantean son una serie de experimentos, de contacto con el más allá y de investigación de toda clase de fenómenos paranormales que se han llevado a cabo en el Vaticano o por parte de sacerdotes o personas vinculadas a, a la Iglesia muy cercano a los grandes poderes papales no yo creo que es algo tremendamente interesante y muy desconocido en la revista Año Cero este mes, eh, los eh, contactos eh, la verdad sí, es que eh, el tema eh, paranormal, parapsicológico y el Vaticano, independientemente de, de algunos casos, eh, pero a lo largo de la historia, también el hecho de que haya estado muy vinculado al poder pero eh, es importantísima la conexión que ha existido uh -huh. eh, del Vaticano y de la Iglesia con estas investigaciones mucho más de lo que nos pensamos y además el, el Vaticano tiene mucho que ver con el inicio del fenómeno psicofónico fueron dos sacerdotes los primeros en grabar una psicofonía, una cinta magnetofónica y muy probablemente por una serie de cuestiones que explicamos en uno de, los, de estos reportajes el Vaticano ha tenido mucho que ver con los inicios del fenómeno de la psicofonía, es decir, el contacto con el más allá a través de medios electrónicos. Fenómenos en las primeras psicofonías que se obtienen en Noruega. Eh. Y precisamente, Manuel, de Noruega hablamos. A ver, a ver, que ha subido algo que está manera, la, la gente... manera de hilarlo! ¡Qué está la gente ahí opinando mucho, que, que, sí, sí, pues que bueno, lo que esto, se ve, esas luces. Estas cosas maravillosas que se ven en los cielos, Y que son sorprendentes. Freddy Jugerson se llamaba el que lo consiguió, ¿no? El Cuando de la dudaba. psicofonía. No, no, ese es el de la psicofonía. Así es sí, las sí, cosas no, que eh, se ven en el cinema de antes. Era Carl Gustav Jung. Pero es que no, a mí me, me, ese me, mucho. Suizo. Ese me, gustaba, me gustaba mucho ese, ese, esa idea. Bueno, lo que ocurrió el pasado fin de semana es que eh, de repente empezaron a subirse a las redes sociales, a Facebook, a, a Twitter. Imágenes de distintos ciudadanos que estaban viendo un fenómeno realmente extrañísimo en, en el cielo, espectacular, pero que eh, la que más repercusión tuvo, de hecho esta tarde tenía 334.000 visualizaciones, que no está mal, en YouTube, es la de la, la grabación que hizo un fotógrafo llamado Michael Teusner en Noruega, que tiene en su canal, él tiene muchas imágenes celestes, le gusta mucho eh, grabar las auroras boreales, los fenómenos astronómicos, y estaba en el lugar apropiado en el momento oportuno. Y él, como muchas otras personas, grabó un fenómeno extrañísimo en el que aparece de repente en el cielo, eh, al mismo tiempo que se están formando auroras boreales, que ya de por sí es bastante espectacular, aparecen cuatro focos luminosos que parecen formar la imagen de, de un objeto eh, cuadrangular o sí, parece o casi como un dron, una cosa así. Sí, sí, así es, es lo primero primeras. que piensas pero de repente parece que empiezan a difuminarse, van cambiando de color, surgen otras cuatro figuras eh, paralelas, y que parece que empiezan a desprender una especie de cabello de ángel, que diríamos en ufología, es una cosa espectacular, y unos instantes después el fenómeno se repite a un, a un poquito más de altitud, otras cuatro luces sim, similares, haciendo exactamente lo mismo. Al, al grabar eso, él subió el vídeo a YouTube haciendo la comparación, de hecho lo tituló Alien Attack, porque la impresión que le daba era de que como si fuese una especie de invasión extraterrestre, ¿no? él no sabía lo que estaba viendo, hizo ese, ese comentario, y eso se convirtió en viral. Bueno, pues lo que él había visto era la misión Azure, que es una iniciativa de NASA, que lo reconoció, inmediatamente después ellos emitieron un comunicado para explicar que ellos eran los responsables de ese, de ese fenómeno, que era un experimento científico que habían realizado... ...con dos cohetes que habían sido eh, lanzados el 5 de abril... ...y con el nombre de Misión Azura, desde el Centro Espacial de Andoya, en Noruega... ...el primer cohete, un Black Brown 11, se lanzó a las 6 y 14... ...voló a una altitud de 200 millas, unos 322 kilómetros... ...seguido de un segundo cohete, a las 6 y 16... ...que es, voló un poquito más, a unos 3 kilómetros por encima y tenían la, el objetivo de desprender en esa parte de la atmósfera una serie de elementos químicos de, relacionados con el trilaluminio, una mezcla de bario y estroncio que ioniza cuando se expone a la luz solar, porque dicen que los fenómenos de las auroras boreales, con los que estamos muy familiarizados, en realidad no conocemos exactamente cómo se forman y ellos pretendían hacer una especie de reactivo químico para analizar cómo se formaba ese qué fenómeno peligro, esa qué creando este fenómeno espectacular. ¿no? En este caso, yo creo que el hecho de que se convirtiesen en virales, o sea, lo que está ocurriendo ahora no había ocurrido antes, hay montones de... Y, y, y espero que Miguel no me tire el teléfono a la cabeza, pero sabemos que hay casos auténticos, auténticos en el sentido de que los testigos cuentan que vieron fenómenos extraños que no sabían explicar, que están relacionados con proyectos científicos con proyectos militares con todo tipo de cosas a mí se me recordaba mucho un caso que hubo en el norte de Cataluña y sur de Francia que luego descubrimos que era el proyecto Lájar que fue un misil que lanzaron los franceses con unas características muy concretas para producir unos fenómenos luminosos en, en el cielo fronterizo entre Francia y, y Cataluña por ejemplo otros casos que se han dado en Portugal, etcétera. en este caso el hecho de que las redes sociales viralicen rápidamente, al instante, lo que está pasando es lo que obliga a los responsables a decir, bueno, vale, tranquilos, hemos sido nosotros, ¿no? Es muy difícil saber en el pasado en cuántas veces habrán ocurrido cosas parecidas. Uh -huh. Unos eh, instantes eh, más en esta tertulia zona cero para un apunte, algo que me parece muy interesante, uh -huh. eh, muy llamativo, unos eh, robots... Que pueden tener hijos. ¿Cómo llorarán esos robots? <risa> <risa> bueno, esta, esta... ¿Dejarán dormir a sus padres? Y luego, y luego, cuando sean adolescentes, pedirán que le compre una moto. Exactamente. Cosas así. Sí, claro. Bueno, ¿qué, ¿qué pedirán? La verdad es que no lo sabemos. Esto parte de una serie de, de experimentos y de investigaciones que se está desarrollando, se están desarrollando en la Universidad de Ámsterdam dirigidas por un científico informático de nombre Gus Eibben. Y este hombre y su equipo lo que han conseguido es crear una serie de robots, en este caso dos robots dotados de inteligencia artificial que tienen la capacidad de, de unir o de combinar sus características para dar lugar a un nuevo robot es decir, que ese robot podría ser su descendencia eh, ¿y el, el proceso es similar eh, al lo eh, Exacto, es, bueno, es lo que estábamos pensando es, todos eso, pero eso es lo que os voy a contar hay, hay ahora bueno No, no, hay ahí. no hay tuerca y tornillo Ah, vaya no, no. Esto funciona de otra manera que os explicaré, que os explicaré ahora. El, el director de este proyecto. Creo que ya no están prestando atención. No, ya, sí. cuando les he dicho que no hay sexo, no hay sexo robótico. Pero ya... ha dicho que funciona de otra manera. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Pues ahora, ahora os lo explico. Este, este hombre, al principio, eh, en, este, en este primer experimento que hicieron, trabajaron con una serie de características muy simples ¿no? que definen a cada uno de los, de los dos robots que dieron lugar a un descendiente. En este caso, se fijaron en, como digo, unas características muy simples, en este caso el color. ¿no? Uno, de, uno de estos científicos explicaba, si uno de sus padres, o sea, uno de los robots, es completamente verde y otros completamente azul, el niño, es decir... El hijo, el, el robot, que es, consecuencia, el olor, ¿no? <risa> que es consecuencia de la combinación de las características de los otros dos robots, pues tendrá algunos módulos que son azules y otros que son verdes. Pero, por ejemplo, su cabeza será blanca. Y esto será, por efecto... No, no, esto es muy interesante. Dice, ¿Me lo expliquen? Esto será por efecto de una mutación. Porque ¿No? lo interesante es que estos ingenieros han programado a estos... Dos robots dotados de inteligencia artificial, no solamente con la capacidad de combinar sus diferentes características, sino con la capacidad incluso de crear mutaciones que generen una descendencia con características diferentes, ¿no? Y esto es tremendamente interesante, porque... No, no, pero muy interesante, porque fíjate que la finalidad de este proyecto es que interesantísimo yo me estoy imaginando explicándole esta noticia a mi abuela no, pero que ya a, le costaba entender lo del eh, teléfono eh, que iba sin cables claro pero pero, pero, pero era, es lo mismo es que es el futuro tendremos que legislar en el futuro eh, las eh, los hijos eh, que no sean de seres humanos también eh, de robots también de parejas eh, de hecho se acepta para estas claro. relaciones ¿o no? <risas> pero pero pero veréis porque eh, estos robots están programados para combinar lo mejor de sus características es decir en cuatro minutos lo tienes que resolver ¿eh? sí, es muy fácil. <risa> bueno. con, con lo cual eh, los descendientes serán, tendrán una serie de características más útiles o podríamos decir mejores que sus padres pero a la vez los, los científicos informáticos plantean que probablemente eh, cuando estos robots comiencen a entre comillas reproducirse se generarán una serie de combinaciones o una serie de mutaciones no previstas es decir, una serie de mutaciones que quizás los científicos informáticos interpreten en un principio como un defecto, pero que a lo mejor esas inteligencias artificiales creen que son mutaciones valiosas que a lo mejor no en la segunda generación pero a lo mejor en la decimoquinta pues generarán una característica muy importante y determinante para ese linaje de robots la gran pregunta, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿no? Ya os he dicho que no hay tuerca y tornillo. Es muy sencillo. En realidad. Esos... ¿Hay, ¿Hay fluidos? No, no hay fluidos. No hay fluido. <risa> Estos dos robots lo que hacen. Es combinar sus códigos, es decir, sus programas y dan lugar a un nuevo programa y a un nuevo código, que es su hijo, y cómo nace ese hijo, es decir, cómo toma forma. ¿Cómo se materializa? Pues bueno, a través de una impresora en tres dimensiones. pero pues sí, una... ay, la incubadora, ay, la final, la incubadora final, no hay sexo, hay impresoras sí, y hay, hay algoritmos. Hay pero hay una impresora en tres dimensiones que manejan claro. los propios robots, es uy, decir, uy, uy. que en este proceso claro. reproductivo no hay intervención humana y los robots podrán seguir eh, evolucionándose y podrán van a seguir... conquistar, ya verás. Sí, sí, sí. bueno, incluso los científicos plantean que, que en una o dos décadas será una práctica bastante común cuando aumente la rapidez del proceso de procreación y se abaraten los costes es decir, que será algo sí, sí, que será algo bas bastante común y... oye, ¿os, da os dais cuenta todo lo que estamos hablando cómo está cambiando el mundo sí, sí, tan sí. rápido que no, no nos da tiempo ni a, ni a, ni a debatir ni a ni no, hablar sobre tantos no temas todavía... reímos mucho, pero el planteamiento y ese futuro que se abre Bueno, además plantean plantean algo muy interesante con que no sabemos de dónde venimos y, ya y, y no de imaginar robots, a dónde vamos de eugenesia robótica y además hablando. plantean bueno. algo muy interesante y es que eh, las, las, las entidades biológicas cualquier ser vivo, como los seres humanos rápidamente o sea, nuestra función es adaptarnos al entorno pero tarda un tiempo. Sin embargo, los robots esa adaptación con esta serie de métodos reproductivos son inmediatos. Está es genial decir. para Marte. Ya tenemos para colonizar Marte. ¿ves? Claro. Sí, sí. Solucionamos. Hasta aquí la tertulia zona cero. Una tertulia inmensa en este programa que ha empezado a la una y media y que todavía va a estar hasta las 5 de la madrugada con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que chicos.